Cuando el Nuevo Día ya gastó sus primeros cinco minutos... ...te vamos a contar algo de todo lo que vas a escuchar... ...en las próximas cuatro horas de radio. Ya está en los estudios de las 7.50... ...Milagros Torrecilla. No solamente te va a contar de qué se trata Milagros... ...su primer CD, trabajo que tiene la producción... De Mariana baraja sino también te va a contar De dónde vienes, cuál es su herencia musical Como siempre te decimos La única forma de saber qué pasa con el artista Arriba del escenario Es conocerlo abajo Así que vamos a arrancar haciendo música en vivo Y recorriendo milagros Vamos a tener como la madrugada De todos los sábados Un adelanto de Funes El memorioso, capítulo que se puede escuchar completo hoy a las 23. Clarín 1983 2013. Entrada a la madrugada nos va a visitar el compositor, cantante, pianista, guitarrista de Chaucoco e integrante del colectivo musical Elefante en la habitación, don Rodrigo Ruiz Díaz. como todos los sábados, madrugada de blues y jazz, pero con programación solamente made in Argentina. Comienzan cuatro horas de radio con sonidos para recordar o descubrir.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 Como siempre sucede charlando fuera de micrófono Y haciendo el mejor programa de todos El que generalmente no se escucha eh, Nada, hablando de radios de, de cómo hacer mediático el, el, el disco nuevo Que no deja de ser el, el gran problema De todos los músicos, ¿no? Sí. Se llega a esa cosa redondita que gira y suena Pero después hay que hacerlo claro, eh, Tener presencia mano, Claro, ya está, bueno, es, es una parte barro, barro. es una parte Y lo que ah. viene después Es lo otro, bueno, y hablábamos De, de, de la folclórica, de estar sonando en un ámbito natural, ¿no? Como es una de las 13 FM de, de Radio Nacional. Y, y de hablarle en forma directa a, a un público que está ahí ávido de buscar clásicos y, y novedades. Claro. ¿no? Sí, este, sí. Sonidos nuevos, ver qué hay de, de nuevo en toda esta historia. Bueno, ya, ya la vas a conocer, como siempre te decimos, es la única forma de saber qué es lo que pasa arriba del escenario, bueno, saber qué pasa con ella abajo, su historia, su mochila musical, su herencia, batallas ganadas, batallas perdidas, sueños y un disco. Pero antes de empezar a hablar, te lo voy a presentar a través de sus sonidos. Para decirte cuánto te quiero salí con destino a la picada y en el camino tu linda cara Pintaba el sol Olor A hierbas en la Mañana Yo de chamberbo y de Alpargatas Viendo el paisaje de la Picada Pensaba en vos. Crucé por Aquel puente sin saber Nada que alegremente Alguien allí me aguardaba Y sonriaba Como bella flor El agua murmuraba Bajo el puentecito El cielo se bañaba En el arroyito Y toda la flor la Se vestía de fiesta Como vos y yo o ir ao lado de la bajada ranchito pobre poquita plata pero que importa si en la picada tengo mi amor olor a hierbas en la mañana yo de chambergo y de alfargatas viendo el paisaje de la picada pensaba en Se por aquel puente Sin saber nada Que alegremente Alguien allí me aguardaba Y sonrientemente Se transformaba Como bella flor El agua murmuraba Bajo el puentecito El cielo se bañaba En el arroyito Y toda la floresta Se vestía de fiesta vos como vos y yo como vos, y yo. Como vos y yo. a ver arranquemos por los toldos bueno, de qué se trata los Toldos es mi ciudad natal uh -huh. yo en realidad me crié eh, en el campo uh -huh. no, no en la ciudad de los Toldos tampoco y ¿no? uh -huh. eh, mis padres son porteños se fueron a vivir allá hace 40 años y nos criamos las tres hermanas en, en el medio del campo ahí este palpando y, y, y, y tomando la, la, la cultura este gauchesca nuestra sí, sí, claro. de una manera muy natural uh -huh. muy espontánea y, y, y muy este, y muy enseñada desde nuestra casa también ¿no? sí. en un pueblo que tiene algunas cosas todavía Eh, de, a ver, de conservar Aspectos históricos Claro eh, Es como que es, te metes en el corazón de los toldos y, y da la sensación que estás en el turno del tiempo Y sí, además los toldos Por ejemplo, entre muchas otras cosas tiene una reserva mapuche muy importante claro, claro. Y bueno, en el disco se pueden ver este En el arte del disco Un poco se, se, se puede ver este Ahí en imágenes Todo esto, ¿no? Sí, es, es, muy, el... es muy particular Hoy lo charlábamos porque Eh, Eduardo Colombo estuvo pasando un par de temas En Regreso de Noche Y charlábamos al aire sobre El arte del disco ¿no? en, en este momento donde se habla tanto De la muerte del disco uh -huh. El arte de tapa y esencialmente Lo que uno pueda agregar Como estos hermosísimos tarjetones Donde tenés del otro lado las letras En una suerte de manuscrito uh -huh. Le dan mucho sentido al hecho de tener La cosa material en la mano es que sí. Y determinar con La relación Virtual. Hay un porqué, acá hay un porqué de, de, de la existencia de, del disco Y tiene que ver con muchísimas imágenes que hacen al, al pasado de, de Los Toldos, al pasado pampeano ¿no? Básicamente, claro, es el pasado pampeano Un poco la historia que nos trae hasta música? acá la música? ¿O dónde llega la música? ¿En Los Toldos? ¿En Buenos Aires? Eh, no, la música llega en Los Toldos a mis 12, 13 años Este, no por herencia uh -huh. eh, Pero bueno, por, por una necesidad de expresarme Probablemente sí. y, y empieza por la guitarra, además uh -huh. Y por la guitarra clásica, académica sí. Yo empecé una carrera de conservatorio uh -huh. En la guitarra clásica eh, Pero bueno, el, el folclore Y el latinoamericano y argentino Siempre fue lo que más me Me impulsó a seguir estudiando ¿no? uh -huh. eh, Había como un mandato de del lugar, sí. qué, qué era lo que Era muy natural, sonaba, o sea, era me pasaba era banda de eso. Era el sonido de, de esos años de tu vida. Claro, o ah. sea, y sin y sin tener una familia especialmente musical ni nada, pero era eh, describía los paisajes que yo viví toda mi vida. Uh -huh. este, eh, y las historias y, y, y, y, la, y la vida diaria, de salir a andar a caballo, de participar en, en, en En, en reuniones y, en, y en, en historias que tenían que ver siempre con eso sí, sí. Eh, Toda mi infancia, ¿no? Entonces, de alguna manera, yo canalicé eso a través de la música uh -huh. eh, Y bueno, eh, aquí estamos Cuando, cuando volvés a Buenos Aires ya, o cuando llegás a Buenos Aires Y yo a Buenos Aires ya a mis 24 ¿Ya con ganas de ser? Sí, Muy muchas bien. Claro. Con muchas inquietudes, por eso me vine, ¿no? Ah, eh, A terminar mi carrera de concertista acá Muy Y bien. bueno, cuando llegué dije, no, no es <risa> no es mi carrera de concertista lo que yo tengo claro. que encontrar acá, ¿no? Sí, sí, sí Y ahí me di cuenta y, y bueno, terminé eso, pero empecé otras cosas Ahí la conozco a Mariana Baraj, que bueno, que es la productora de, del disco Y empecé a estudiar percusión y canto con ella Ajá uh -huh. Eh, y ahí me reconecté con el folclore Desde un lugar eh, Musicalmente Activo, digamos, ¿no? Claro. Yo el folclore era parte Pero dentro del contexto de un conservatorio Es una parte muy chiquita sí. Y yo sentía y que... Y muy clásica, por ahí, hasta conservadora Abordada, es un lugar muy clásico y muy académico Muy académico eh, Y yo sentía que eso yo Tenía que ampliar ese, ese porcentaje Que era tan chiquito, que era un uh -huh. 10% del repertorio ¿no? A ver... Eh, eh ampliando eso que nosotros siempre decimos de la necesidad de conocer al artista bajo el escenario para saber lo que pasa arriba. Vos te ligas con una persona que tiene toda una herencia musical enorme, que tiene infinidad de mixturas incorporadas y entonces se juntan las dos, las dos con distintas herencias y ¿Qué? nace un sonido nuevo que tiene que ver con una arregladora que tiene debe tener un montón de cositas. Del jazz, del blues, del rock de todo, de lo claro. que le pidas Tal Una herencia cual. este Paterna, fabulosa Y vos llegas con lo tuyo O sea, fíjate qué sumas Se dan, por eso la necesidad siempre tenemos Nosotros de saber De dónde vienen cada uno de claro. ustedes Porque ahí empezamos a entender Qué es lo que suena en el disco, qué es lo que ves Arriba del escenario Qué se suma con el sonido baraj Porque debe haber un sonido baraj dando vueltas Claro, claro que sí Este... Una de las cosas que yo más valoro eh, de, de, de su presencia en este proyecto es que ella supo interpretarme a mí como artista. Uh -huh. Entonces, eh, sumó desde su concepto a mi concepto. Primero escucharte. Claro. Y bueno, como yo me formé en parte con ella, uh -huh. este, ya estaba bueno, muy, muy empapada. Llamado, claro. Sabía lo que yo quería. Sí. Eh, no, hubo que, no, no me dio demasiada palabra. Ya estaba uh -huh. eso bastante implícito. Pero me parece que ella logró potenciar Eh, y ayudarme a potenciar este determinadas características que, que hacen al disco Como sí. eh, el minimalismo, o sea, eh, la fuerza desde el minimalismo es claro, una de las La suma que... de los detalles Sí, exacto Es el laburo de Orfebre que que, que representa... Al, al productor Pero al productor que primero te escucha Y no que intenta domesticar tu, no, claro. tu sonido al, al revés Al es, que intenta es, enriquecerlo Esa fue la, la joya de, de este trabajo realmente uh -huh. Seguimos escuchando Este primer CD de Milagros Y la seguís conociendo Para saber qué pasa arriba del escenario Hay que saber qué pasa abajo No a cultivar la tierra en ella espero encontrar remedio para mi pena aquí plantaré el rosal de las espinas más gruesas tendré lista la corona para cuando en tristeza violeta azul, azul Clavelina roja pa' mi pasión, pasión Y para saber si me corresponde Desojo un blanco manzanillón Si me quiere mucho, poquito, nada Tranquilo queda mi corazón estén florecidos irán lejos tus recuerdos de la flor de la amapola seré su mejor amiga la pondré bajo la almohada para dormirme tranquila para mi tristeza violeta azul, azul. clavelina roja pa mi pasión, pasión y para saber si me corresponde poquito, nada, tranquilo queda mi corazón Cogollo de toronji cuando me aumenten las penas las flores de mi jardín han de ser mi ser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 A ver, estábamos hablando de cómo se puede construir a la distancia Porque Baraj vive en Salta uh -huh. ¿Y cómo se arma un disco Salta a Buenos Aires Para después terminar grabándolo en Buenos Aires Pero ya con todos los borradores rotos Y ya con la cosa muy eh, muy clara y sobre mascarada. lo que hay que hacer Pero la, la, la previa ¿Cómo se arma la distancia? Este, y bueno, fue un desafío Pobreo eh, para las dos fue, bueno, para mí obviamente que era la primera experiencia, pero para ella era la primera experiencia haciéndolo de esa manera ¿no? y, y bueno, fue este eh, por Skype básicamente sí, sí. Eh, y maqueteando o sea este, yo acá con, con el guitarrista con el que toco grabábamos eh, en casa eh, las versiones en borrador, se las mandábamos ella las escuchaba, las corregía, nos mandaba las correcciones y así Este, compusimos y todo de esa manera uh -huh. eh, ella supervisó todo este trabajo se, se puso en en, en, este, en claro lo, lo, lo mayor posible como para que llegar al estudio con las cosas lo más claras posibles sí, sí. dentro del, de lo que se puede porque después del estudio te abre un abanico sí, Increíble obviamente. que no lo esperas uh -huh. eh, y bueno y después eh, de cabeza el estudio que eh, 15 o 20 días intensos de 10 horas de estudio uh -huh. eh, a grabar y grabar y grabar y mezclar eh, mucho trabajo sí, mucho sí. trabajo pero bueno fue muy productivo realmente si uno repasa el repertorio a ver, que escuchamos los dos primeros tracks, Puentecito de la Picada y La Jardinera de, de Violeta eh, va a encontrar una mixtura entre cosas Muy cruda, sonidos crudos del norte, ¿no? Uh -huh. Con mucha caja, con, con tu voz. Pero un recorrido por el continente, ¿no? Un poquito de Venezuela, un poquito de Perú. ¿Eso cómo nace? Se busca, aparece, quiero ser esto, quiero ser una cantante del continente y no encerrarme en, en las fronteras del país. Tomar al país como una suerte de... O al continente como tu país, no sé, a ver. Sí, fue... O sea, después lo analicé, pero en realidad... Eh el por qué fue natural, digamos, uh -huh. ¿no? Eh, eh, yo, a través de la guitarra clásica, conocí ritmos de otras partes de Latinoamérica, eh, porque se abordan ritmos venezolanos, ritmos peruanos, algunos ritmos brasileros, y me me di cuenta que yo me conectaba de la misma manera que con el folklore argentino, uh -huh. como que no había una frontera para mí eh, musical eh, en ese aspecto. Sí. Y porque si uno realmente estudia la música del continente, está muy hermanada... Claro desde donde lo mires sí, sí, sí. pero si no lo sabes te das cuenta en ese momento sí, hay muchas a ver hay infinidad de formas de explicarlo pero mm. cuando la guitarra llega al continente es cuando el continente tiene un solo dueño cuando el continente este, tiene el idioma del conquistador los sonidos del conquistador y empieza el conquistado a armar el suyo claro con, como puede, con lo que tiene y la guitarra es uno de los ejes es claves sí, sí, sí, sí. en esta historia pero eso sucede cuando de norte a sur, de este a oeste en todo el continente. Claro, exactamente en todo el continente. así. Este, por ahí el sonido Brasil es el que se separa y tiene que ver con con la cosa más portuguesa, pero claro, todo lo demás es un sonido que tiene las mismas raíces. muy muy ligado, muy ligado a la música africana, a la música europea y aparte lo africano. Entonces, eh, a mí me pasó eso. Eh Por eso a partir de ahí es que yo decido abordar a la música latinoamericana y no uh -huh. solo a la argentina y en el disco lo quise reflejar y por eso hay un salpicadito de todo y recorre un poquito de todo eh, para mostrar eso no sí, sí. pero fue la, el abordaje fue natural uh -huh. Charlábamos también fuera de micrófono sobre eh, a ver algunos datos que, que que tienen que ver con intentar explicar algunas historias de vida y hablábamos De, de la de Baraj y por supuesto en la vida de Mariana está todo el recorrido del viejo que va desde músico de Sandro en la cueva músico de Fabio los músicos de Fabio generan alma y Vida y después un recorrido alucinante en ese recorrido decíamos ¿y dónde entra el, el, el ¿De dónde entra y de repente apareció Vitalio Baraj González y esa es una etapa de, de la vida de Mariana formativa, constitutiva donde seguramente estaba cocinando a fuego lento lo que quería hacer, lo que iba a hacer, y ahí puede haber muchas respuestas. Y vos me decías, y yo en el disco encontré muchas respuestas que tienen que ver conmigo. Claro. Eh, eh, inclusive nace toda esta reflexión, nace a partir de la creación del arte. El arte lo, lo hicieron dos amigos míos que son artistas plásticos, y son muy amigos, y que ellos querían representar realmente en el arte parte de mi vida, sí, ¿no? Sí. Eh, y bueno y ahí empiezan las preguntas reflexivas de por qué y cómo llegaste a la música y entonces eh, claro yo no tengo una herencia musical familiar sí. eh, no hay ningún este pariente músico que se haya dedicado eh, pero hay cultura eh, de, lo, de, lo, de lo nuestro T tanto tanto en no, mi vida y que por algún lado este tenía que salir. De más chica por ahí fue a través de, de, de la narración, yo escribía Ajá. y cuando encontré la música este tomé ese camino y bueno, ahora ya mezclé los dos, ¿no? Sí, sí. ¿Qué encontraste cuando te topaste con la con la percusión? Arriba de de la mesa del estudio hay una caja, está el charango, ahí están como las dos partes de tu historia <risa> musical sí, con el charango con las cuerdas te encontraste primero pero cuando llega la percusión qué es lo que qué es lo que sumas eh, cerrá el círculo Fue un desafío enorme porque fue aprender a interpretar con los golpes mm -hmm. y a cantar con los golpes y con el ritmo sí. cuando uno se forma en un instrumento armónico, Eh, o melódico inclusive también eh, uno aprende a cantar con un montón de elementos de la música ¿no? uh -huh. eh, tenés más recursos cuando se te acortan los recursos en la percusión este, la melodía desaparece o la armonía y vos tenés que poder expresar de la misma manera sí. eh, con el ritmo y, uh -huh. y es tan si uno se, se deja llevar y se deja conectar es tan nativo y está tan Metido adentro de cada uno de nosotros que te conecta con algo muy ancestral uh -huh. A mí me pasó eso Las copleras Son eso ellas, es. su voz, su caja Y su voz funciona casi como un instrumento más Porque sí. es el que te va llevando a la cosa armónica y, y melodiosa de lo que estás cantando La caja va golpeando casi con dolor Porque es lo claro, único que hay Claro, porque además es... Hay sí, mucho dolor ahí, es, sí, es cierto una vía de expresión y casi la única de muchas mujeres del norte, ¿no? Uh -huh. Pero sí, esa sí. es la permitida y por ahí sale todo la Lo posible. que tiene que salir claro la posible. claro posible Es de seguir Track 3 de Milagros Y después sí, vamos a hacer algo en vivo Para que veas esas, como siempre te decimos Esas dos atmósferas de, del artista El del estudio Y el otro que, que está tocando en el living de tu casa Que lo está haciendo casi de manera intimista eh, Vos estás a un metro y... Y pico del músico, puedes ver sus inflexiones, su, eh, sus ojos, a, hacia dónde va su mirada, cómo golpea, eso es, qué sé yo, un valor agregado que no tiene, este es impagable, absolutamente impagable. Pero la seguimos escuchando a milagros a través del disco. empezar con alguien que no me abandone he de seguir aunque no estés continuaré volveré a empezar con alguien que no me abandone he de seguir aunque no estés continuaré seguiré buscando en otros brazos un poco de amor para entregarle todo lo que ha despreciado tu corazón amaneceré sintiéndome otra vez querido empezaré con otro amor te olvidaré todos los recuerdos tuyos pronto se habrán ido corazón empezaré con otro amor te olvidaré ahí estabas escuchando a milagros, pero se, se metía la voz de, de Mariana en He de seguir de, de Leo Guterres eh, cuando eh, lo estábamos charlando fuera de micrófono aparece el disco, ya está es como cerrar una etapa cerrar una, un capítulo del libro y uno en qué comienza a pensar inmediatamente después de tener el disco en la mano eh, ¿cuál es, qué es lo que viene Volver a estudio volver a escenario ¿Cómo sigue? Porque terminar un disco es cerrar una etapa Y es automáticamente abrir una abrir nueva Sí, este Y lo primero es Que ese trabajo pueda ser apreciado Por otras personas ¿no? uh -huh. Y poder difundirlo eh, Ahí ya hay un tema ¿eh? Y ahí ya, ahí ya es meterse tema. en otro universo Que cuando uno no tiene sí. disco La difusión es más este de boca en boca y es más en el momento del vivo. Sí, sí. Eh, cuando está el disco te abre un montón de puertas, pero también tenés que saber abrirlas, ¿no? Sí, y claro. Saber cómo eh, y saber aprovecharlo porque es mucho trabajo hacer un disco, muchísimo trabajo, mucho esfuerzo y, y hay que hay que saber aprovecharlo como una herramienta sí, para claro. que te conozcan. Este y por suerte Seguimos todos grabando discos Eso es muy lindo No cabe ninguna duda Y sigue siendo el DNI de cada uno de ustedes Cuando llegan a un medio Más que cualquier otra cosa Por encima de los canales virtuales Que están hoy tan de moda Tan abiertos Que sirven tanto para democratizar La palabra, el sonido y lo que sea Cuando llega el disco, llega el disco Y es la forma que tenemos Automáticamente de reproducirte este La semana que viene, mañana, cuando sea, está el disco Ahora, más allá de situaciones muy puntuales Que tienen que ver con, con radios temáticas Que tienen que ver con canales temáticos ¿A dónde suena el folclore entre nosotros? Y esto es muy complejo mm. Y cuando digo folclore, meto todo, ¿eh? tango Lo nuestro, lo que nos descubre eh, todo el tiempo Lo que nos pinta del cuerpo entero Y sin embargo, que es lo que menos suena cómo hacer para meter un producto de esa naturaleza en medio donde parecería que la cosa es hacer la guerra permanentemente a lo que te identifica. Y es otro desafío, <risa> más. El eh, más inexplicable de todos. Sí, sí. Lo que pasa es que cuando uno está profundamente conectado con eso, eh, asumís la lucha eh, sí. de una manera natural. Sí. Uh -huh. eh, Es, es algo que hay que hacer uh -huh. eh, Porque paralelamente en la misma ciudad Hacés escenarios Despertás el aplauso eh, Convocás a la emoción ¿Y por qué la radio Por poner un ejemplo Se niega a reproducir Ese aplauso, esa emoción Y claro, es que uh, Hay muchos intereses Uno, uno va, va descubriendo Cosas que no tienen nada que ver con, Ni con lo artístico Eh, ni con el amor a, a, a lo que uno hace ¿no? uh -huh. Hay intereses que, que corren por otro lado sí, claro. pero este yo yo tengo como plena confianza en que en que cuando uno hace las cosas con amor y con entrega eso eh, prospera eh, y se eh, inmortaliza de alguna forma entonces sí, sí. si no es por un medio es por el otro ah. pero La victoria está en la pelea en eh, Sí, es que plantearla. hay que asumirlo así Porque sí. si no, sí, las cosas no son fáciles este, uh -huh. Pero siempre lo que tiene Buenos Aires eh, Es que hay público para todo, eso es bueno No, este es infernal la oferta y la avidez Las dos cosas al mismo es, tiempo es, es todo, o sea, también eh, hay que saber manejarse con eso Porque es tanta la oferta que de repente es fácil desaparecer, ¿no? Uh -huh. en, en eso, es como una lucha constante Pero también encontrás eh, gente que te quiere escuchar. Y, y de a poco eh, me, me estoy dando cuenta que en todos lados está pasando un poquito eso, ¿no? Uh -huh. En el interior se está escuchando este folklore que no es tan tradicional también y va va, va entrando también eso. Sí, sí. Este, así que bueno, es eso, ¿no? Sí, sí, la pelea la pelea diaria. ¿Qué podemos hacer en vivo? ¿Por dónde arrancamos? ¿Por el charango? ¿Por la eh, caja? Eh... Por donde vos quieras Si querés eh, te canto unas coplas Dale, sí. Que es este un tema que está en el disco eh, Bueno, hablando de, de esto De inmortalizar eh, Esto es un, una recopilación de Leda Valladares Una de nuestras grandes recopiladoras Claro, sin Leda Que sería, ¿qué sería de, Que sería claro. de, de, de De muchas de nuestras canciones Si sí, ¿no? sí, sí, sí, hay dos o tres nombres en ese sentido Que son Medulares, Claves Andrés Chazarreta, Leda Eh, no no descarto gran parte En función de De, de, de traerlo contemporáneo En Ushuaia La Quiaca, En ese trabajo de León y, sí. y de Santo Laya Donde Leda tuvo tanto que ver eh, Yo creo que con Mota Luna charlábamos El otro día decíamos eh, Para ustedes Sixto Sixto Malavecino vecinos un personaje cotidiano Para nosotros lo fue a partir de Ushuaia La claro. Hubo que esperar Hasta la década del 80 ¿Y para poder tomar un contacto genuino, cercano y cotidiano, porque después esto sonaba en todos lados. Claro, es que sí. Es... Pero nos tuvo que tener León como garante de la historia. Ah, bueno, si lo trae León, entonces sí. La pucha, y el tipo ya vino veterano. Claro, un trabajo nos atrás. Nos todo el cifo anterior. Claro, es, es impresionante. Y cómo a veces se pierde la importancia de la labor de... De gente que por ahí no está arriba del escenario necesariamente sí, sí, ¿no? sí, sí, Que es absolutamente fundamental Y yo este soy partidaria de que ahí hay una responsabilidad en el músico también mm -hmm. de, de, de tomar ese trabajo y mantenerlo vivo sí. eh, Y bueno, aquí por eso decidimos incorporar este en nuestro disco eh, Dueño no tengo, que es una Vidalita Riojana Recopilación de Leda Valladares Dueño no tengo ven que al amor constante me causa un seno Milagros Torrecilla en la noche más larga del dial exista mm. Estamos fuera de micrófono con Milagro sobre la enorme cantidad de mujeres, y siempre lo decimos, que se han sumado a esta primera línea del sonido folclórico siglo 21 en los últimos 10 años. Y se va sumando a quienes ya, como en el caso de, de Teresa Parodi, tienen 30 años de recorrido, el primer disco que llega a Buenos Aires es 82, 83, son 30 años, de plena vigencia de ser una de las personas que como charlábamos no hace mucho con la chiquil de Teresa tiene todas las llaves pero abre las puertas claro. a un montón de gente algunos tienen todas las llaves y no abren todas las puertas pero después se van sumando una cantidad de mujeres de grupos vocales femeninos de Aymama para acá una revolución muy grande de boca en boca desde Córdoba con música étnica de todos los continentes y Eh, y de repente desde hace cuatro o cinco años uno no deja de recibir material de una altísima calidad con muchísimas solistas o mujeres que forman parte de de grupos como qué sé yo como puede ser el caso de, de mica farias Faria gómez o, o, o tantas no no paramos eh mariana maceto que acaba de sacar sí. este año este su disco y, y pasando este por un recorrido muy muy muy extraño para el género, ¿no? Su voz y su percusión. Uno no se cansa de Bueno, eso es una percepción, eso es así. Uno lo ve desde desde tu lugar, desde el otro lado del mostrador, como que realmente hay un un avance impresionante, vaya uno a saber por qué, porque más allá de la explicación general que uno puede dar de bueno, de, de, de la mujer para a esta altura del partido frente a A un montón de situaciones bueno tomando el troro por las astas y siendo, siendo protagónica pero tiene que haber algo más no sé qué es Sí, eh, es, eh, es raro yo también lo estuve charlando últimamente a esto y es es hermosísimo que ocurra no y es tan importante que de repente este bueno eh, el otro día charlábamos con una con una artista plástica mía eh, y decíamos un poco y No sé, buscándole una explicación sí. a esto De que hay mucha gente que se empezó a dedicar al arte Y se animó Y ella me decía Yo a veces pienso este ¿No será que la crisis de nuestro país hace que la gente diga Bueno, si no hay garantías de que yo pueda vivir eh, Con solvencia de nada de, de, Con ninguna profesión en especial Voy a hacer lo que siempre quise hacer Y bueno, y voy a pintar Y voy a, a hacer música y, y de repente la gente se anima, ¿no? Uh -huh. y, y, y me parece que, bueno, que eso genera un movimiento y, y Sí, porque todos... además si uno mira hacia atrás es cierto, generacionalmente son un montón de voces paridas por la crisis el 2001 en adelante y, qué sé yo, no ¿Qué sé ¿Qué sé yo? No sé, es un, una reflexión que salió, pero... A ver, hay que empezar a buscar una explicación porque claro. es impresionante la cantidad de De voces femeninas Que cada una con un sello muy particular Se ha alargado a hacer Desde mucha mixtura Porque hay giros Bueno, si uno escucha el último trabajo de Ligia Piro Que es el de poner una pata en el folclore Decís, Ligia Porque claro Te estábamos esperando este, Está muy lindo todo lo demás Desde el, tu arranque con el jazz este Por supuesto Ahí también es un, un mandato familiar En algún momento que poner una, una pata en el tango Y de repente... Aparece una artista folclórica como si toda la vida Lo hubiera sido Claro, lo hubiera sido Bueno, este uno no se cansa de, de hacer nombre La lista es absolutamente interminable Falta nueve minutos para la una de la mañana Tiempo de noticias en la M750 Seguimos hablando con Milagros Sobre, bueno, su pasado, su presente y su futuro Y seguimos escuchándola en sus dos versiones En el acústico aquí en En el estudio de la 7.50 y a través de su primer disco. Y 50 en 7.50. Argentina avanza derecho a la información. Hora 0, 51 minutos. Humedad 56%, temperatura 17 grados, 9 décimas. Carlos Camago Espínola expresó que quiere que Corrientes se una al esfuerzo de la presidenta y los gobernadores que apoyan este modelo. El intendente y candidato a gobernador del Frente para la Victoria de esa provincia participó de un multitudinario acto de gobernadores en apoyo a su candidatura. Espínola agradeció el apoyo de Cristina Fernández y de Néstor Kirchner. Yo siempre digo que soy un agradecido, siempre digo haber nacido en esta tierra correntina donde nos hace sentir orgulloso en cualquier parte del mundo. También digo en la reflexión de cada uno de los correntinos, donde tenemos que pensar qué futuro queremos, cómo podemos incluir en una Argentina y cómo podemos colaborar en este gran esfuerzo que hacen los gobernadores que nos acompañan y que lo demuestran todos los días con su decisión y con su gestión, cómo incorporamos una Argentina y cómo empujamos una Argentina, que nos queda mucho para hacer pero se ha hecho demasiadas cosas. Y también recuerdo cuando la primera vez que me juntaba a con Néstor en Olivo y con la Presidenta, antes de asumir como Intendente. Cuando veía las necesidades que tenía mi ciudad, por la que me involucré como político, recuerdo que me decía Néstor y me decía Cristina, hay que ir para adelante, vas a estar siempre con nuestro acompañamiento, no bajes los brazos, presentas proyectos, nosotros vamos a estar ahí presente, acompañando, porque queremos que a los correntinos le vaya mejor. Uno de los presentes fue el gobernador bonaerense Daniel Scioli, quien destacó la unidad que existe dentro del kirchnerismo. Para nosotros era muy importante estar hoy aquí para darle a Camao todo un merecido respaldo y acompañamiento a partir también de lo que él viene demostrando, pero estoy seguro que va a poder hacer mucho más por toda la querida provincia de Corrientes si le da la oportunidad de ser un gobernador, trabajar junto a Cristina, integrarse contra nosotros, intercambiar experiencias y que Corrientes se sume definitivamente a todo este crecimiento con inclusión social, con distribución digital. De... ...del ingreso... ...que hoy podemos... ...los argentinos... ...seguramente reconociendo... ...que falta... ...pero falta menos... ...porque se ha hecho mucho... ...a lo largo de estos años... ...hay que ser justo... ...y agradecido... ...expulsaron del país... ...a uno de los protagonistas... ...del robo del siglo... ...ocurrido en 2006... ...el uruguayo... ...Luis Mario Vitete Sellanes... ...condenado a 25 años de prisión... ...por el robo a la sucursal... ...del Banco Río de Acasuso... ...fue expulsado de Argentina... ...y recuperará la libertad... ...en su país... La decisión fue adoptada por el juez de ejecución penal número 4 de la capital federal, Marcelo Peluzzi. Carlos Isquia comenzará el lunes como técnico de Racing. El exentrenador de Boca asumirá en Avellaneda cuando el plantel regrese al trabajo luego del partido que sostendrá este sábado con All Boys por la quinta fecha del torneo inicial. Su contratación había quedado como única opción de la dirigencia luego de la negativa de Claudio Borghi. raqueta. Juan Martín del Potro quedó eliminado del US Open. Después de cuatro horas de partido, el tandilense perdió por 6-4, 5-7, 3-6, 7-6 y 6-1 frente a Leighton Hewitt. Es la primera vez en 12 años que el australiano le gana a un top 10. Humedad 56%, temperatura 17 grados, 9 décimas. Tatiana Kushner. 750 avanzanza. Derecho a la información. Hace poco nos juntamos con los abogados de una importante peluquería que no quería pagar ingresos brutos. Y los despeinamos. Pagar ingresos brutos es tener más escuelas, más hospitales, más policías en las calles. Arba, pagar es la única opción. Buenos Aires provincia. Mm, botana, que no es más, en México es un tipo especial de aperitivos, generalmente elaborados con masa de maíz, similar a algunos de snacks. Un clásico sería los nachos. ...que son totopos con guacamole, frijoles, salsa mexicana y queso. Otra opción podría ser lo típico, ¿no? Eh, garraches o también llamados tlacoyos. Si las piezas dar de botana, lo mejor es hacerlos chiquitos. Tlacoyitos, que son tortillas alargadas echas a mano con salsa ya sea roja verde crema queso lo que quieras y si gustas le puedes poner cebolla picada ya está apmos ¡Ah, en 750 gustavo campana empieza de cero y hasta las 4. INAEM 750 Los duendes de la noche Ya están despiertos Los duendes de la noche Ya están despiertos Cuidado alimenta y están hambrientos ay, ay, ay, No tenga usted reparo siga su rumbo Ay, ay, ay Que cuanto más seguro DC la agenda? ¿Cómo es lo que se viene? A ver, futuro inmediato Inmediato, bueno, septiembre se viene con todo Muy eh, El martes este próximo, 3 vamos a estar en el Roxy Muy bien Un escenario atípico para el folklore uh -huh. en general eh, Vamos a estar eh, formando parte de un ciclo que hace una banda amiga que se llama Antiescéptico Que hacen un ciclo durante los martes de septiembre Nosotros vamos a estar en, la, en el primer show de ese ciclo adelantando un poquito lo que va a ser la presentación del disco uh -huh. el jueves 19 de septiembre vamos a estar eh, también participando del show de una banda amiga Jacaré Manso eh, otra banda emergente muy linda que se va a estar presentando en, en el ND Ateneo vamos a estar este, formando parte del show uh -huh. y el 27 de septiembre si sí presentamos nuestro disco oficialmente en la botica del ángel Perfecto Así En Saiz Y Venezuela Y Venezuela, sí, claro que sí eh, Bueno, es una agenda bárbara Para sí, poder este, multiplicar el sonido del disco por por todos lados ¿Qué podemos hacer con el charango? Ya ya ah, escuchamos la caja eh, Podemos hacer la ollera Sí Que es un, un huaino que, Oh, de los dábalos De los dábalos De, de, de en el papá disco. y de la mayor de sus sí. siete siete hijas no julielenna están sí. ahí las dos puntas del camino la mayor y, y florencia que es de otro de otra pareja de otra compañera de don jaime y que es la menor la que perdió al papá cuando ella tenía 11 años claro, ahí en las dos puntas del camino están, las dos, están voces, las dos voces una familia que tiene más música pero voces no tantas claro exacto y, y es muy es muy extraño lo que sucede o no la verdad que a esta altura del partido 1 Tiene que estar buscando causas todo el tiempo. Cuando uno le escucha a Florencia, no son hijas de la misma madre, eh, son, no son... A ver, hay una diferencia de edad sí, bastante. importante, claro. Pero cuando escuchás a Florencia, hay cosas de Julián, de Julián Elena. Claro, es... Hay gilos, hay, hay, hay, no sé. Quizá porque las dos comienzan bebiendo del mismo repertorio, que es el repertorio de, de, del padre pero hay cosas no es, se puede explicar lo que se hereda no se roba Disney Es dicho, ¿no? increíble. <risa> porque <risa> hay giros como dices, uy, esto yo ya de algún lado tono claro, lo tengo esto claro. y es el mismo apellido, es el la, que, marca es la marca registrada, la marca registrada. Bueno, creo que vamos a hacer la olla es un un un huaino que yo lo conozco a través del disco Dávalos por Dávalos claro. eh bellísimo disco y bueno y de ahí tomamos esta hermosa canción. O jita se va robendo con olor a temporal Donde mis manos Vuelan a la eternidad Donde mis días solares Se queda mi tierra Donde mi alma se da Señora patroncita Le vendo una ollita Para que se luzca Su cocinerita Ollita de barro Donde se conserva Bien fresca el agüita Dios Dios no me ha da Cariciar Terresilla en la noche más larga del diablo antes del repertorio y surgían un montón de, de datos que tienen que ver con ese recorrido este, casi continental. Ahora, ¿qué pasa con lo tuyo? ¿A qué le cantás? ¿Por qué? ¿De qué te encargas del envase? ¿Te encargas del contenido a la hora de, de la composición, lo que estábamos escuchando? ¿Lazos Gracias. que tienen que ver con, con tu obra? Eh, y bueno... Es esto un, es, es un tema, eh, la composición eh, eh, En este caso surgió la composición eh, a partir del propio disco ¿no? fue como bueno le voy a dar forma a estas cosas que yo no venía mostrando uh -huh. eh, Y de repente bueno, encontrarme escribiéndole a, a cosas que, que que por ahí estaban muy muy dentro mío ¿no? que no las había reflexionado ni las había puesto en palabras. Este, es este tema en particular le escribe a lo ancestral no a, no sé desde desde mis padres hasta hasta toda la herencia que uno trae en la sangre Y en uh -huh. la cultura este y bueno y ese es un trabajo muy lindo porque porque este uno libera un montón de cosas componiendo y bueno generas un producto artístico y Y, y sanas cosas adentro también. Ahí aparece otro otro músico Uno que por ahí vos ni ni vos conocías Porque en la etapa formativa Uno es eh, músico que repite partituras Ahora, ¿qué pasa cuando uno construye partituras? Claro, este ese, ese fue un tema eh, importante Porque eh, cuando uno se forma eh, de, de la manera que me formé yo eh, Y en mi caso también Tan metida en la escuela académica Porque uh -huh. hay gente que mantiene como una relación paralela Con otras cosas sí. En mi caso no fue así Yo me metí de cabeza, como hago con todo ¿no? De uh -huh. cabeza completamente y absolutamente En la música clásica Y, y la música eh, el, el, el, La formación en la música académica Que es una de las cosas que yo siempre le critiqué eh, Está abocada absolutamente A la interpretación Y no, claro. hay, no hay lugar Porque no es el fin uh -huh. este para la composición ni para la improvisación. Sí. El punto es la interpretación, ¿no? Y, uh -huh. y, y meterte en el ámbito sociocultural del compositor y tratar como de reconstruir eso sí. de la manera más purista posible, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, si uno no se dedica personalmente y paralelamente a, a lo otro, eh, de repente se te va encapsulando. Uh -huh. Entonces, ¿no? Claro. Eh, ver Haber, Haberme permitido la composición fue una liberación impresionante. Mm. Fue una, un crecimiento a nivel personal y es musical. Es otra etapa. Yo siempre cito la frase de un amigo músico que dice, a ver, si vos lees un libro, ¿sos escritor? No. no. Y si lees una partitura, ¿sos músico? <risa> y bueno, es la gran... Y es lo mismo. Si sí. nos falta, sé una parte y tengo que meterle otra cosa. Claro. Claro. Es, es importante, digamos Cada cosa tiene su valor, ¿no? Eh, eh, el músico-intérprete Inmortaliza cosas que si no Quedarían en el olvido Pero uh -huh. pero en, en, en, Para completarse uno como músico Es necesario Esa parte La muestres o no la muestres Eso sí. es otro ah, tema, ¿no? Pero, eh, pero interiormente es importante Darse ese, ese lugar sí, como Conseguirlo, lograrlo Permitírselo y valorarlo Porque eso también es un tema ¿no? Decir, sí, Bueno, sí. muestro esto ¿Importa? Sí, claro, importa Hay uh -huh. que mostrar, está bueno Esperamos que la hayas conocido Porque es la única forma de saber Qué es lo que pasa arriba del escenario La seguimos escuchando Seguimos desgranando Track por track Milagros través de la ventana yo vería un maicito cantándole a la mañana ay ah, ah, ah, si sí. si usted a la frente y me hablara cara a cara yo tendría un tamalito para invitarle con mi desaire te vendo bondade a las 4 a las 5 a las 6 de la mañana ai si sí. que vendo bondade a las 4, a las 5 a las 6 de la mañana ah, ah, ah. Repetimos, Milagro, lo, lo más cercano de, de la agenda Así quien nos está escuchando Puede tomar nota y decir Bueno, quiero escuchar Todo lo que estuve escuchando esta noche La versión más más intimista Desenchufada uh -huh. Y la del disco Pero arriba del escenario Porque ahí también hay una tercera versión De, claro, de la historia claro no sí. Porque la gente retroalimenta, enriquece Pasan cosas Y en cada show pasa algo diferente Cuando uno se conecta con el público Se genera Nuevas cosas todo el tiempo sí, sí, sí. Bueno, así que quien quiera Ir a ir a verte ¿Cuál es que era lo más inmediato Que teníamos de esa agenda de septiembre tan Lo cargada? más inmediato es el martes 3 de septiembre, Perfecto. 19 horas En el Roxy de Palermo El que está en Niceto Vega y Humboldt sí, sí, sí. Eh, Ahí vamos a estar eh, Tocando Muchas gracias por haber venido Te reitero al aire lo que te dije fuera del aire este A saber de ustedes Todo el tiempo a saber su agenda Por dónde andan A que tengamos la, la, las excusas perfectas Para poder estar programando Una y otra vez Cada uno de los 10 tracks Que trae milagros Muchas gracias Muchísimas gracias mío. a vos por haberme invitado Nos vamos con tonada de luna llena me deja gaji ga ga 750 pasa algo. El salión dejó la casa vacía. Aire. Y al suave aire del desierto. Entonces, la vía. no hay nada prohibido excepto amanecer prohibido amanecer en lam 750 una hora 22 minutos ya pasó el nuevo día de este sábado 31 de agosto ...de 2013... ...la temperatura para Capital y alrededores... ...17,4... ...la humedad... ...del 59% y la visibilidad óptima... ...10 kilómetros... ...que indica... ...el servicio meteorológico para el día de hoy... ...una mínima de 14... ...y una máxima... ...de 25... ...vamos a ver el extendido... ...que por ahora, para el domingo, lunes y martes... ...no habla de lluvias... ...sí, en los tres días... Cielo parcialmente nublado, nublado, viento leve del sur, rotando al sudeste, pero con máximas que van a ser un poquito más bajas. 22 el domingo, 21 el lunes y 20 grados el día martes. En esta madrugada de jazz, de blues, de country, te habíamos prometido una programación exclusivamente Made in Argentina. Voz de guitarra y está todo pago por Marcos Len. Estabas escuchando a Marcos Len, voz de guitarra, y está todo pago. Seguimos armando con Marcos, y lo estamos esperando, una noche a puro chamamé. Porque te acuerdas cuando vino, y empezamos a rastrear en, en su pasado, en su herencia musical, como hacemos siempre, y de repente apareció él a los 7, 8, 9 años, tocando en la banda del viejo, tocando en el grupo chamamecero de su padre, Y en un momento le preguntamos, ¿y por qué no una noche a puro chamamé con las dos guitarras? Con la de tu viejo y la tuya. Así que estamos armando una noche a puro chamamé eh, con la familia Len como protagonista. Pero acá teníamos a Marcos haciendo lo que a él le tira, esa suerte de country blues en castellano, que es esa mixtura entre el sonido que baja de la cuenca del Mississippi y la traducción que tiene a esta altura del partido y en estas pampas hasta el sonido. Gustavo Campana empieza de cero y hasta las 4. Ina M750. En un rato nada más cuando tengamos el adelanto del nuevo capítulo de Funes memorioso y nos estemos metiendo de cabeza en la historia de Clarín, pero puntualmente en la historia de los últimos 30 años de, de democracia, en esa relación tan particular que ha tenido el diario desde el gobierno de Alfonsín hasta el gobierno de Cristina Kirchner. Vamos a entender mucho más, si aún todavía vos tenés alguna duda, de qué se trata la, la ley de medios. Pero te voy dando un, un pequeño adelanto Porque, fíjate vos Hay una información de esas que buscan erosionar La base de sustentabilidad social del modelo Que intentan generar fantasmas todo el día Que indicaban el día de hoy que habían aumentado en promedio O sea que algunos habían superado ese 13% Muchos, muchos de los productos que formaban parte del acuerdo del gobierno con los supermercados Por la tarde apareció un comunicado Comunicado que seguramente no vas a escuchar por TN, no vas a leer por Clarín Que firma la Asociación de Supermercados Unidos Que dice No es cierto que los productos a los que se refieren los artículos citados Hayan sufrido aumentos promedios el 13% los incrementos que se trasladan a precios en góndola son los oportunamente autorizados a las empresas proveedoras y en esa justa medida se trasladan al público lo que no vas a leer es parte de lo que te contamos cada madrugada en un rato nos vamos a meter de lleno en esa historia y vas a seguir entendiendo porque es tan necesaria La ley de medios en plenitud Más blues made in Argentina Ya llega Bodegas Blues Haciendo Noche de Perros Mala Noche Salud. Don't be that. dan unha súa a olvidar la Necesito que tomar La diosa del boliche me miedo y sola hasta Suspires como siempre Se emborrachan por ahí Hoy con los modelas Te tenés que divertir En la fauna de baile mam, me abre la cortina, piernas vienen, piernas va, siempre la misma morela, nadie mira para ti, a ponerte el overol, otra copa y no elegir, es la Paula me va a ver, es la Paula de va, en algún barrio del sur, tu mensaje Están mirándose en el bar Rompió el del incendedor no Tengo más monedas Y el trago se me casó Después de todo esto Nada puede ir peor Viene un perro y me pisa La puta que lo paro Es ¡Eh! la fauna de bares Es la fauna de bares Sin cigarros y sin trago Noche de Perros, Mala Noche, Bodegas Blues Por algo hay que empezar Empezamos de cero hasta las cuatro prohibido amanecer. En AM 750. Mensajes al 53546655. Sí, buenas noches, para Gustavo Campana. Eh, ¿Me puede hacer una copia del capítulo de Funes el Memorioso y dejarlo a mi nombre? Yo voy a acercarme a la radio el viernes 13 o el 20. Soy oyente de las 7.50, soy Ana de Olivos. Y bueno, ahora estoy rendida, me voy a dormir. No llego a prohibido amanecer. Muchas gracias. Muy bien, Ana. Ana nos había pedido hoy a la noche cuando estábamos en el programa de, de Eduardo Colombo con el fúnes en lo memorioso que tenía la historia de los ferrocarriles... Este estábamos historiando rápidamente a través de, de ese viejo capítulo de Funes del año 2011. Este, nada, la historia de nuestros ferrocarriles hasta el desguace menemista, que no es más que el desguace que había comenzado con el plan Larkin en tiempos de Frondizi, el que había continuado Martínez de Oss y el que terminó por rematar el, el menemismo y el neoliberalismo. Así que van a contar con con ese capítulo que es parte de una de un triángulo de privatizaciones que hicimos con un capítulo que tomó las privatizaciones en general y después dos casos, dos grandes casos tectivos como aerolíneas y ferrocarriles. Una hora 45 minutos ya gastó el nuevo día este sábado 31 de agosto de 2013. Te repetimos siempre lo mismo. Para conocer lo que pasa arriba del escenario, hay que conocer al artista abajo Y entonces, ahí empezás a entender un montón de cosas. Es compositor, cantante, pianista, guitarrista. El hombre anda metido en, en muchos proyectos, en Chaucoco, en Elefante en la Habitación. Ya vamos a hablar con Rodrigo Ruiz Díaz sobre todos estos temas. Pero antes, te lo presento, si no lo conoces, a través de sus sonidos. dan 10 minutos para las 2 de la mañana Tiempo de Noticias en AM750 De regreso de la Info Vamos a comenzar a charlar con Rodrigo Ruiz Díaz Y habíamos empezado... ¿Cómo va, Rodrigo? Buenas noches y gracias Buenas por noches, haber venido Habíamos empezado la charla justamente por el arte de tapa Porque hoy nos encontramos con dos discos Con el disco de Milagros torrecilla con el tuyo Y tienen que ver con una generación Que es la generación que siente la amenaza de la desaparición del disco Como hecho físico y sin embargo es la que le pone una impronta totalmente distinta al arte de etapa, que genera la, la necesidad de tenerlo. ¿no? Es. este Realmente son es muy buen laburo con, con tarjetones que te van mostrando a través de una gráfica muy particular, eh, las, las letras de los temas, este, bueno una cantidad de cosas que hacen imprescindible tener el disco si vos querés saber algo más. Rodrigo. Bueno, tiempo de noticias y después cuando volvemos charlamos con él. Y 50, en 7:50. Argentina avanza derecho a la información. Hora 1:50 minutos. Humedad 59%, temperatura 17 grados 4 décimas. Amado Gurú instó a una solución de paz y diálogo en el conflicto de Siria. Al hablar en la cumbre de la UNASUR en Surinam, el vicepresidente descartó que las guerras, las armas y las intervenciones sean la forma para avanzar hacia un mundo de paz. Durante el encuentro se ratificó la histórica postura sudamericana que condena cualquier intervención de una potencia extranjera en otros países. El secretario general de la presidencia desmintió a los diarios Clarín y La Nación. Oscar Perrioli salió al cruce de ambos matutinos por las publicaciones referidas a los incidentes ocurridos en Neuquén en medio del debate por el acuerdo IPF Chevron. En ese sentido, señaló que los enfrentamientos fueron armados por un grupo de 150 inadaptados que querían hacer un golpe institucional en esa provincia. No querían que Operi IPF como va a ser ahora. Hora, ...sino quería que vinieran directamente las empresas transnacionales a operar... ...no solamente Vaca Muerte, sino todo el área petrolera argentina... ...y que cuando hubo una decisión de un gobierno nacional... ...de un YPF conducida por gente que sabe, que conoce este tema... ...con una decisión política de la presidenta de llevar adelante estas acciones... ...en casualidad, la izquierda y la derecha juntas tratando de generar caos... ...de generar desorden, de generar disturbios... ...y yo me reía, ¿no? Porque al día siguiente que se aprobó... ...en las tapas, en el diario Clarín y la Nación... no decía la verdad, que un grupo de 150 inadaptados quería hacer un golpe institucional en la provincia de Neuquén, no quería que la legislatura funcione, y le cargaban toda la responsabilidad al gobernador por los disturbios y la represión. Según el INDEC, la actividad de la construcción creció un 2,9% en julio. Según establece el informe del indicador sintético de la actividad de la construcción, en relación al mes previo cayó 1,2%, pero desde el inicio del año el sector avanzó un 3,3%. En la encuesta cualitativa que se realiza entre empresarios, el propio organismo mostró un signo positivo en torno a las perspectivas del sector durante agosto, tanto para la obra privada como para la pública. Pelota. Ramón Díaz consideró que todavía tienen que demostrar en el campeonato. Luego de renovar su contrato hasta el 2015, el director técnico de River analizó el presente del millonario en el torneo inicial. El riojano agregó que la principal falencia del equipo está de la mitad para adelante y se refirió al potencial que tienen Teófilo Gutiérrez y Rodrigo Mora. Tenemos que recuperar en el campeonato Me parece que el equipo todavía No demostró todo el potencial que tiene De la clase de jugadores que tenemos Porque el equipo tiene que mejorar de mitad de cancha Para adelante, en el juego lo manejamos Muy bien ahí en la mitad, pero me parece Que de mitad de cancha para adelante Tendríamos que ser un poquito más con Y eso trabajamos todas estas dos semanas Trabajé en eso, para que en estos dos partidos Tan importantes con San Lorenzo, lo tenemos Que llevar a cabo, y me parece que en eso Teo, por la experiencia que tiene, es un goleador Que si nosotros podemos hacer en la movilidad que tiene de mitad de cancha para adelante es un goleador importante pero Mora también ha tenido ocasiones increíbles en este campeonato, en el campeonato pasado se tiene que tranquilizar y ponerse al 100% bien porque es un jugador importante para nosotros Humedad 59% Temperatura 17 grados 4 décimas Tatiana Kuchnir 7.50 avanza Derecho a la información. Siempre decimos que hay dos tipos de sonidos en, en radio, para recordar o para descubrir. Vamos a hablar a los que te descubren y hagamos una pequeña síntesis de quién es Rodrigo Ruiz Díaz, cómo llega la música, cuál es su herencia musical, batallas ganadas, perdidas, sueños, sí. nada, cómo llegamos hasta este disco. Mirá, en realidad llegué a eso, no, no llegué solo, llegué acompañado de un grupo que es chaucoco y y no... Fue camino que hicimos juntos, eso me parece ah, bueno. que es lo más bueno. destacable de la cuestión, digamos. Yo ya tengo 20 28, ya tengo, y arrancamos a tocar los 20 con, uh -huh. con, el mismo, con este grupo, y a todos los conocí eh, en ese mismo momento, si bien hubo un cambio de formación, pero todos los conocí en ese mismo núcleo, sí. que se, se originó en el 2005, más o menos. A crecer juntos. A crecer juntos, a, a aprender a, a tocar, a aprender a, a hacer canciones. Eh, fue un camino que lo aprendí con Chao Poco entonces es un es como una relación viste de muchos años uh -huh. eh, el crecimiento fue entonces en conjunto no no, no a veces me, me cuesta un poco separarlo de hecho eso a veces me pone un poco eh, como paranoico porque no como dependiente no claro pero pero también me gusta porque es una construcción constru una construcción grupal de verdad sí, digamos ¿no? Sí. no es que sí. yo llegué un día con un montón de temas hechos y, y busqué músicos viste por todos lados sino que fue algo que se fue dando muy naturalmente Y, y llegamos a esta, a esta situación digamos Yo me encontré en un momento que ah, iba Estoy haciendo canciones Que yo no hacía canciones Yo era hasta, estudiaba guitarra, tocaba el piano Pero tenía como una pretensión de hacer música instrumental ¿Sí, ¿eh? Bueno, no me salía demasiado bien sí, Vi bien. que me empezaron a salir canciones Vi que estaba más o menos bien o, Y que yo me sentía cómodo en ese rol Y, y de ahí, a, de ahí a, um, se fue haciendo de a poco un oficio Que re, yo creo que recién ahora estoy como Eh, amigándome con esta idea de oficio ¿no? de, uh -huh. de ser compositor De canciones De hacer música de Bueno Liderar en algún punto Un proyecto Que bueno Aunque no, no me gusta mucho esa palabra Pero pero bueno Más o menos Soy el que pongo Digamos la voz Por uh -huh. no decir la cara uh -huh. eh, Entonces eh, Es un rol Que recién ahora Me parece que me estoy Empezando a sentir cómodo Y eh, bueno Es la madurez no sí. Llega a A determinada edad Pero mi recorrido es el de cualquier músico De mi generación, uh -huh. de Capital Federal Que ha tenido oportunidades de estudiar Más o menos dentro de las posibilidades eh, o en, en un conservatorio Público, con algunos profesores Particulares, tener una, una formación eh, Muy amplia En el sentido de haber pasado por un montón de estilos Por el jazz, por el folklore por el tango, por el rock eh, Que eso, bueno a veces juegan en contra, porque tener tantas cosas a, a disposición y haber pasado por tantas cosas nos hace hacer de quizás poco profundizar, po, ¿viste? Uh -huh. profundizar, no poder profundizar, perdón. Sí. Eh Entonces me parece que la necesidad de componer y encontrar un lugar donde uno se sienta un poco más cómodo tiene que ver con con ir en un poco en contra de eso, ¿no? De esto que se nos impuso, bah, se nos impuso, nos, nos pasó a un músico, a muchos músicos de mi generación, Ajá. que tener una oferta como recontra amplia de posibilidades para hacer música sí. y no saber qué hacer, y la respuesta a eso es encontrar una voz propia Ajá. y y tratar de no No adherir a un estilo en, en sí, sino adherir a una forma de hacer las cosas, una actitud con la música, con lo, lo artístico, con la forma de tocar en vivo, eh, eh, cómo ensayamos y eso. Me parece que tiene que ver con eso, con una actitud. Digo, Chao Poco es un grupo y yo en particular como compositor que... Eh, pasé por muchas etapas digamos El primer disco Ese es el segundo disco sí. El primer disco Tiene mucho más que ver Con la música instrumental Con un desarrollo Más jazzístico De mm. wo word music No sé sí, Folclore Y sí, sí, un historia. poco de todo Y esto tiene un poco Más que ver con la canción con, con una formación acústica Pero que es más cercana al rock Y ahora estamos haciendo Una cosa que es mucho más rockera Que esto yo estoy Ahora estoy a A componer con la guitarra eléctrica Por ejemplo claro. eh, Cosa que en este, este disco No está Y eso te lleva a otro lugar Y eso me lleva a otro lugar Entonces hay una Cuestión de movimiento miento que y de cambio que, que a mí me encanta, me parece que está buenísima y que yo me siento cómodo en eso porque es lo más sincero, digo, tratar de llevar todo ese quilombo que tuvimos en sí, nuestra claro. formación uh -huh. a la realidad. Digo, eso como, como músico de una ciudad, ¿viste? Eh, me parece que es importante eso como poder darse es, es una, algo que es importante aprender a hacer lo que es poder darse cuenta que es lo que uno sabe hacer mejor uh -huh. o puede hacer mejor e ir a eso, ¿viste? Sí, sí. Digo porque a veces pasa como yo lo veo con alumnos, por ejemplo, es uh -huh. lo que gente muy talentosa y que a veces el talento te termina jugando en contra porque claro. puedes hacer todo sí. y al hacer poder hacer todo a veces, a veces es un problema a veces es es, artísticamente es mucho más valioso alguien que está más limitado claro. y puede encontrar un lugar una una ¿viste? una sí, fisura en sí. donde puede encontrar una identidad propia si sí, es como que a ver el tipo puede tener la pelota y hacer 234 jueguitos Pero por ahí lo que claro. se necesitaba Era que se tengo... contra el piso claro, Y habilitar claro. al 8 habilitar ejemplo, al claro, tipo... claro, Bueno, claro. Ese, ese es el tema Es encontrar sí, sí, sí. que el tipo entienda que era un pase nada más Claro, yo digo esto para decirte A ver, bueno, te puedo contar de que estudié En mi infancia, escuché música por mis viejos Que escucharon se escuchó Folclore, mucho folclore, mucho tango y Quizás no tanto rock, porque son uh -huh. mis hijos, son grandes No son de la generación del rock uh -huh. Eh... Te puedo contar eso, que bueno, siempre tuve un apoyo, la verdad que eh, mi hermano, empecé con, por, por mi hermano, por mis primos que son músicos también, que son uh -huh. conocidos, son los pibes, ¿viste? De Catupé con Macho, ¿viste? Claro, Fernando y sí. Gabriel. Eh, entonces hay como una el, tradición el, musical o el, algo viniendo de algún lugar. Claro, algo está Muy ahí, bien. ¿viste? Y por suerte bueno, pude pude Ahora ya, ya cagué, ya está, ya está ya A está. esta altura ya no puedo ir <risa> Estoy justo en un punto donde no hay vuelta atrás Tengo que hacerme cargo digo. Recién más o menos lo, lo planteaste Pero a mí me pasó eh, Con con la banda De, como nos pasa y, y es este nos parece un buen signo Con muchas otras bandas eh, Sobre todo contemporáneas Que saltan por encima De todos los preconceptos y prejuicios de la batea de las disquerías, sí, ¿no? Sí. ¿Dónde ponemos? ¿Dónde Chau ponemos el Y es un tema, es un tema, eh, es, un, sí, es un problema porque porque el mercado todavía se te sigue pidiendo, ah, claro. bueno, a ver vos que espera, ¿qué, ver claro, qué ¿no? haces, Ro, qué hacemos, vas a ir a Vorterix o vas a ir a, a Folclórica Nacional? Eh, sí, dónde te mando, claro. ¿Por, qué eh, no po ¿Por qué no poder ir a todas? Por, ¿por qué no podés ir a todas? Pero bueno, bueno, sí, es bueno, Es una cuestión del mercado que se va a ir adaptando. Me parece que ahora hoy en día Chaucoco representa una tradición de la canción eh, que es más cercana al rock, digamos. Yo me, yo me identifico con Fito, me identifico con Charlie, me identifico con El Flaco, me identifico con otros compositores también más jóvenes, pero digo, es esa línea que tiene que ver con una mezcla de, de rock, de tango, de jazz, de que escuchamos, ¿viste? Eh, yo me identifico con esa línea, ¿está bien? No... Quizás no, no me identifico con el folklore que quizás en algún momento lo hice, no me identifico con el jazz plenamente, no me, no me identifico con la música instrumental, eh, me identifico con eso, con el rock canción, ¿está bien? Por más que no sea exactamente eso y alguien me puede decir, no, pero ustedes, eso no es rock. Bueno, no, pero yo me siento dentro dentro de esa tradición, o por sí. lo menos es el lugar donde yo quiero estar en algún momento. Ah, además hay que tener en eh. cuenta que cuando hablamos de rock nacional estamos hablando de algo muy en medio Argentina, muy nuestro, es claro. una definición muy amplia. Muy amplia, es muy amplia, es una avenida muy grande por, den, por donde transitan infinidad de sonidos y, y hay que aceptarlo como tal. Cuando nosotros hablamos de rock nacional, sí, sí, estás hablando de, de hablando. La, estás hablando de Dam Biónica y de la, de la Máquina de hacer pájaros, <risas> capaz. Está todo dentro de la misma calle, claro. respetando generaciones, este modalidades que se fueron ...amoldando con el tiempo. Eh, pero no cabe ninguna duda que es algo muy nuestro, digamos. Es una definición muy... muy Sí, sí, es algo que me parece que es... A ver, eh, yo esto es una ficha que me cayó hace un, hace un par de... Un, dos años como mucho, pero esto viste tenemos el tango tenemos el folklore como tradiciones fuertes sí. y el rock nacional es yo creo que de, de, del legado artístico que, sí, que no hay creo. digamos el rock nacional digamos como clásico sí, sí. sin un peso muy grande me parece o sea es vos agarras la obra propia. de Charlie digo hay una identidad muy propia sí, y muy particular sí. de, de, de acá digamos, sí, en sí. ese, en sí. en una ese sentido una suerte de, de folclore contemporáneo claro yo lo veo así exactamente eso es folclore contemporáneo sí, hoy en sí, día ah. yo viste doy clases música en música en una escuela ahora doy también participación particular. Lo que viene la gente del chip viene con el rock, o sea, claro. los pibes, los pibes tocan rock, eso es lo que sí, saben sí, tocar. Sí, sí. Después Esa está es la gente capaz que viene del folklore, pues viene del interior o bien... pero la mayoría de la gente lo que viene, los pibes que vienen con el mismo el chip del rock, con todo lo bueno, malo eso que puede ser, no sé, pero eso es lo que pasa. Sí, ¿no? sí, sí, la sí. realidad es eso. No, y bueno, eso empuja claro. en función de algo, ¿no? Hay algo ahí detrás, hay un legado que que tiene que ver con esas herencias que se construyen de abajo hacia arriba, que no hay forma de, de iludirla. Ah. Rodrigo Ruiz Díaz, chaucoco estamos repasando este segundo disco de lo que él decía, es esta experiencia grupal, colectiva, y que suena de esta manera. Okay. No te imaginas lo bueno que sería si algún día Puedo disfrutar de locio creativo y de esta vida Pero al menos hoy estoy acá y hay que laburar Viejo, ¿en que andas? No sabes, hay que acudar barato y me olvido que no tengo fe, todo está tan mal, tamo jodido sai, pero al menos hoy estoy acá, me dejo llevar flaco en que andas, no gires te vas a matar Zaman da a ver a chaucoco es una muy buena pregunta esa. Tiene ver? Que ver, es, es un nuevo capítulo de lo que sí, sí, sí. Bueno, estamos, eso, este, estamos construyendo que lo estamos construyendo estamos en una etapa que lo estamos construyendo eh, es muy variado el público eso es lo, lo que me gusta que pasa con chaco es que nos encontramos con un público que originalmente en la primera etapa de chaucoco tiene que ver con un público de músicos ¿no bien porque quizás pec pecábamos un poco de hacer música para músicos en un momento Eh, y que me parece que, que está bueno, pero bueno, es una etapa de la vida sí. eh, y, y tampoco es la estación que yo quiero mm, Nos pasa que a veces tocamos con bandas más rockeras que nosotros Y la gente se copa A veces tocamos con bandas de jazz y la gente se copa Entonces me parece que es un público bastante amplio el, que, el Al que puede llegarle Chau Coco Y y Y al, y el que está viniendo ¿está bien está, hoy este año tuvimos un año como muy muy activo, viste tocamos muy, más que nunca muchos escenario mucho escenario mucho mucho mucho eh, y compartimos con siempre estamos compartiendo fechas viste por general y con bandas de todo tipo viste no sé la última fecha compartimos con el trío de Dizzy Espeche, que es el guitarrista de Fito Páez que es un rock así furioso, setentista, digamos, a los Hendrix. Y ahí se juntan eh, dos públicos. Y ahí se juntan públicos, claro. y ahora tocamos con una banda de Mendoza, que tiene que ver más con el rock indie, ponerle para sí. de alguna forma, que es otra otra escena, sí, sí. y hemos compartido con bandas, con un cuarteto de jazz, sí. o sea, somos en ese sentido como muy amplios, eh, tratamos de ser lo más amplios posible es como una cuestión de política, viste, Eh, de acceder a la, may la mayor cantidad de gente y variadas bien? no hay uh -huh. un tipo de público de chaco me parece que se ve reflejada como se ve reflejado en la música digamos eh, al tipo que le va a usted puede gustar chacoco le puede gustar, Chabuco, le puede gustar eh, caetano y le puede gustar pantera capaz no sé bueno para por un extremo un poco sí, sí, sí, sí. es muy extremista pero pero está eso viste como decir, si, Bueno sí me gusta Mr. bangle no sé, viste sí, sí, Mikeke patton verdad. y me gusta caetano y me gusta El Flaco, y capaz que me gustan cosas más poperas. Inclusive dentro de, de músicas que a mí quizás no me gustan, más de ahora que están ahí en boga, uh -huh. y me encuentro con, que compartimos público con propuestas, viste como que para mí no son parecidas, ni siquiera llegamos a estar en el mismo la misma escena o compartir. viste Y veo que gente se me acerca y me dice, che, qué bueno esto, yo qué sé, y escuchaste esta otra banda, y dije, ah, sí, bueno, mucho no me gusta. Pero bueno, este una cosa que, que me cayó la ficha este año también es eso, que la gente es mucho menos... Mucho menos prejuiciosa que los músicos uh -huh. Para escuchar música Digamos, el músico siempre está como prejuzgando Y viendo de dónde viene Y este no, pero este viene de acá Este viene de acá, ¿viste? Siempre tenemos como esa cosa El público no sabe ni le interesa de dónde viene sí. Escucha porque sí. de alguna forma llegó a eso O se le impone O porque alguien se lo recomendó, lo que sea eh, Entonces el público es es, es es mucho menos prejuicioso ¿Viste? Sí. Que nosotros le conmovió listo Sí, está. listo, es no, eso Ecomodió, vamos para adelante, ¿viste? Sí vio algo que está bueno también de lo que pasan los conciertos, ¿viste? Eso es importante también, qué pasa en los conciertos. Uh -huh. Nosotros no nos preocupamos por eso, digamos que estamos buscándolo todavía, pero nos interesa que, que, que haya una situación eh lindas, ¿viste? cuando tocamos, por eso tratamos de tocar en lugares que estén buenos y que la gente se pueda quedar o que haya algo un poco más que exceda a la música, porque me parece que eso también suma al proyecto más allá que la música tiene que estar buena o sea sí. pero me parece que importante que el encuentro ¿viste? la música como, como situación de encuentro eh, es importante valorarla por lo menos, me parece uh -huh. por estar atento a eso, y hay mucha gente hay mucha música que quizás explota demasiado eso, de la, uh -huh. bueno, la situación del encuentro sí. entre la gente y la música Eh, pero no hay que no hay que subestimar ese poder me parece como músicos que queremos hacer una música que esté buena que sea elaborada lo que sea uh -huh. eh, me parece que hay que tener en cuenta todos los lo quebar es la cierto. música Vos ves que los proyectos que han progresado y que han crecido son muy amplios en ese sentido viste no no no excepto bueno quizás proyectos que, que, que se mantienen con los años y con la fuerza del laburo llegan a explotar no sé como pez por ejemplo que sí. es la banda que tiene eh, que música rarísima en un momento, sí, estaban los 90 haciendo un rock. Como una de laburo. Claro, que... una prepotencia de laburo que, bueno, no. llegó. Estaban 20 años tocando y ahora toca a pez en cualquier lado y se llena. Y no. pues ahora se empiezan a ir afuera. O sea, eh, son caminos, ¿viste? Sí, eh, sí, también sí. es eso, también es el tiempo. Yo creo con con Chacuoco tenemos casi 8 años, pero de estar tocando activamente serán 6, ¿viste? Así de pilas. Y bueno, recién ahora están pasando cosas. Grosas, viste uh -huh. buenas eh, no hay fórmula no hay fórmula, no, no hay fórmula no vi y no igual a veces uno se deja llevar por por cada ah, no pero mirá este tiene un videíto que lo miran 36 millones de personas y, pero bueno también es un camino tuvo suerte de, de la suerte viste a veces es así como con toda en la vida sí, te, sí, sí. Viste, eh. a qué le canta chaucoco a lo que te pasa a lo que nos pasa eh, es importante el texto por encima del envase Eh, no tanto mira juega el mismo rol sí no a ver yo soy me considero músico no soy un letrista sin poeta no me considero poeta ni, un, ni por cerca a veces alguna cosa linda me saldrá pero eh, no me considero poeta me parece que uh -huh. me parece que acompaño la música con letras que, que traten de ser lo más sinceras posible o sea que hablen de lo que a mí me pasa uh -huh. o sea y lo que loí de lo que nos pasa alrededor de lo que nos está pasando en mi entorno y sí, sí. o sea va sobre eso tenemos o sea, a veces son cuestiones más más eh, que encriptadas de bueno de una cuestión de humor o de, de de estado de estado de ánimo y otras cosas bueno, son situaciones más concretas también no no no no no adhiero a una forma de hacer letras en uh -huh. es bastante libre eh, la forma de componer Eh, pero tampoco me gusta que no tenga ningún sentido viste después claro. que hay una línea también que sea como así absolutamente eh, surrealista y, sí. y eso a mí no, no, por lo menos por ahora está bien? Sí, no, bien no no no no adhiero a sí, esa a meter, línea a meter palabras que jueguen con la métrica claro. que inventaste primero a través de la música claro, claro y no me importa y lo, y no me importa lo digo a veces puedo llegar a jugar ese límite pero nunca me, me voy del todo a eso a volcarme al claro. digamos al cualquierismo para decirle por alguna palabra eh, claro. siempre trato de encontrar un sentido si bien mi forma de componer es esa y la de muchos músicos es la de balucear palabras mm -hmm. empezar a moldear viste una piedra en bruto eh... Pero trato de buscar el sentido trato de buscar el sentido y que la palabra sobre todo si sí, algo que sí cuido es que la palabra quede bien o a mi gusto obviamente que eso bueno es muy subjetivo igual eh, quede bien con la música ¿no? que haya, claro, una, haya un juego. que haya un juego que haya una viste un hay un amor entre la palabra y la música que tenga que ver con, ya sea con la cuestión rítmica y la métrica que eso ya es más técnico y después una cuestión de color que como ciertas palabras quedan mejor con cierto Eh, clima, o con cierta sí. armonía pero bueno, eso ya es recontra mil subjetivo ¿no? no te lo preguntaba porque la banda venía de hacer algo estrictamente claro. musical sí, sí, sí, sí, y sí. a veces eh, adaptar el sonido a, a la palabra y bueno pues, es difícil es no, un, es, es un laburo es, me cuesta, ¿eh? no, es lo que menos Ajá. me fluye digamos. es algo que lo, lo, sí, claro. lo tengo que laburar claro. pero también es eso, es el oficio viste uno va aprendiendo y va encontrando herramientas y va estudiando, se va formando y y, y bueno, va encontrando mejores formas de de resolver las cosas sí, señor claro que sí. bueno lo estás escuchando y escucharlo implica saber qué es lo que pasa arriba del escenario porque ahora te estás enterando qué pasa abajo con Rodrigo Ruiz Díaz y con Chau Coco estábamos haciendo con Rodrigo, como siempre decimos, el mejor programa, que es el que no sale al aire, el que armamos mientras está sonando un tema, hablábamos de esos clichés corto o largo, y, y nunca tomarnos el tiempo para decidir, che, esto va al aire porque es bueno o es malo, claro. no, no, no me importa, así estábamos escuchando ese tema y decíamos cuánta gente estará gozando con, con ese piano, con ese violín, creando una atmósfera a las dos y media de la mañana casi este yo diría casi hasta respetando a, a la madrugada eh, y no importa cuánto dura, no importa si rompe la la, la, la la tiranía de los tres minutos radiales, nada había un sonido ahí que, que generaba que cada uno de nosotros estuviera seguíamos charlando y lo teníamos como banda de sonido de fondo, ¿no? y seguía seguía este acariciándonos y bueno, cuántas cosas hay que hay que entender del músico cuántas hay que entender del que está en el medio pero a veces hay, como también charlábamos una, una gran falta de respeto hacia el músico cuando llega y se le hacen esas visitas de médico casi <risa> sí. de tres preguntas de cliché, gracias, hasta luego el que sigue y es complicado eh, porque en realidad yo siempre me pregunto con qué se quedó el que escuchó Claro. ¿con qué se quedó? ¿Qué, qué, ¿Qué se quedó? ¿Qué, qué, que vino qué, un tipo que, que me dijo que tocaba ¿en dónde? ¿cómo? y no claro. ¿para qué sirvió? y <risa> también me pongo del otro lado del mostrador y veo una falta de respeto total hacia el músico y de este lado del mostrador la pregunta es ¿para qué lo invitaste? ¿para qué? ¿Qué, qué? llenaste un espacio que lo podía llenar con, con dos temas ah. eh, hiciste tres preguntas de cliché terminé la nota y en realidad no le sirvió a nadie No te sirvió la gente, no te sirvió a vos No te sirvió el músico este, es, es complicado ese tema. Es, sí, un, sí, sí, es un tema es uno de los datos A, a vencer el, el tema de romper los tiempos y, y terminar con las máquinas de hacer chorizos Que alguna gente hace Los mejores chorizos del barrio sí, sí, sí, gente que, que sale muy bien. muy bien ojo. Pero como te decía este Hace un ratito, lo importante es Que cuando termino la nota Yo pueda mirar a ese tipo de los ojos y le pregunté ¿A quién con quién estuviste charlando hace 10 minutos y que el tipo se acuerde Porque generalmente es un que pasa el que sigue y falta que te pregunte bon y por obra social o venís por la tienda y chau saliste se escucharon cuatro fragmentos 3 no más de dos o tres minutos de música en total y terminó el asunto tiraste una fecha hablaste de un disco nuevo y se terminó todo y es complicado lo único que quiere Uno es conocerte Para que el que está del otro lado te conozca Y eso requiere un tiempo material Que a veces uno sabe que la radio no lo brinda Pero si no lo brinda Vamos a, vamos a construirlo No hagamos tres músicos por día No hagamos cuatro, no hagamos cinco claro. Si tenemos una hora de programa ¿Qué sé yo? Con un par basta y sobra Para para tener la, la radiografía completa y Bueno, ya que estamos en eso Cuesta mucho una vez que uno tiene... ...la cosita redonda en la mano... ...hacer que esto suene los medios... Sí, sí, que... sí, cuesta mucho y es eso... viste ...uno se descubre que... ...ah, bueno, listo, sacé un disco, buenísimo, ya está... ¿Laura? ¿Y ahora qué hago con el disco? Ah, uh, tengo... Ah. ¿Qué tengo? Y entonces ahí uno, bueno, puede... ...hay varios caminos, viste, para eso... ...bueno, puedes entrar en una crisis... Sí. ...que es muy común, que nosotros la también la hemos pasado... ...en el primer disco... Claro. ...podés eh, empezar a hacer un resentido pues eh, puede puede que te vaya bien también, donde sí, una, claro, existe claro. Esa, esa posibilidad sí, sí. y podés empezar a laburar para que te vaya bien, una vez que tenés un disco y darte cuenta que, que, que es laburo y que no y que te empezás a dar cuenta que la gente que le va bien por lo general es porque la vio y laburó. La mayoría es así, y, y es menos la gente que tuvo suerte, ¿no? Es como eh bueno, es esta frase en media Trillada de, bueno, que nos la suerte nos se encuentre trabajando. Sí. Eh, sí, tiene que ver con eso. Bueno. o sea eh, Pero es, eso sí, en la música, y creo que en cualquier arte, en cualquier situación de uno está medio solo, eh, eh, eh, aparentemente solo, perdón, eh, es eso. Tenés que estar laburando, y cuando estás laburando con otra gente, eh, es mucho mejor. No solo con otros músicos que te acompañan, sino también con otros compositores y otros... Eh, Eh, gestores que, que tienen las mismas inquietudes que vos uh -huh. eh, entonces de ahí surge el laburo colectivo que es algo que, que está medio como de moda yo creo es una época está bien, está del laburo bien. colectivo y que los artistas nos estamos agrupando y haciendo colectivos sí, está sí. lleno sí, sí, y sí. en ese en ese sentido Chau Coco, y yo en particular eh, in integramos y integro un colectivo que se llama Elefante en la Habitación que uh -huh. Que lo, intenta, lo, lo integran unos cuantos artistas que, que están ahora en una situación muy parecida De tener un primer, un segundo disco Y estar tratando de, de pelear Y encontrar un lugar ¿Y ¿El elefante es ese... una incubadora de, de laburo? O... ¿Qué es? Es, es me laboratorio Es un laboratorio de ideas en un ah, principio bueno. Pero también es un, un lugar de trabajo Y de concreción De, de, de, de proyectos sí. muy, muy, muy reales Que en un principio es un ciclo Que se está haciendo, ahora arranca este domingo que va a ser todos los domingos de septiembre, octubre y noviembre en Vuela del Pez con las bandas que integran el colectivo y con bandas que invitamos nosotros eh, de, de, de, de, de varias partes del país y de capital hernán Buenos es también de la plata o sea hay como una circulación súper interesante que bueno el criterio de elección de las bandas y es nuestro digamos como lo vamos consensuando entre todos sí. nos en, en un principio nos agrupamos porque vimos que teníamos cosas en común nos gustaba lo que hacía uno del otro y, y, y por eso empezamos a hablar y Y al principio era más una cuestión de catarsis... Y de llorar y de quejarse... Pero bueno, uno pasa esa etapa... Y si puede superarla... Eh, se da cuenta que construyendo es la única forma de no... De, y laburando es la única forma de no ser un <risa> digamos un, un resentido... Y una persona que, que es lo único que hace es criticar también... Eh, digo porque es una actitud que es bastante sí. común... Entre los sí, músicos totalmente. y entre los artistas en general... Uh -huh. eh, entonces yo personalmente descubrí que a través del laburo colectivo... Eh, hay un montón de, de, de ventajas también, tenemos más poder, de más fuerza, somos nos, nos hacemos más importantes ¿También? porque nos eh, nos halagamos entre todos y eso, ¿viste? La gente empieza, "Pero ah, por qué este le tira flores a este y este a este otro." Y este? ¿Viste? Es como llamamos la atención, bien? Uh -huh. eh, y aparte yo creo que Hay una cuestión que por personal mía que yo me siento mucho más cómodo con el tema este del músico y el autobombo, ¿viste? Y estar todo el tiempo, escuchá mi disco, descargate, tomá, escucháme yo, mi entrevista, una foto mía, mis fotos, mira todo, ¿viste? Como esa actitud de sí, sí, sí. que no está muy buena, yo por lo menos no me siento tan cómodo. Y este laburo colectivo lo que permite es hacer ese tipo de trabajo que quizás no es tan lindo, hacerlo con, con paz. A mí me permite hacerlo con paz porque sé que estoy impulsando, un, ya sea como la marca esta, Elefante en la Habitación, o artistas de este colectivo. Bueno, estoy ayudando a otros también, no estoy yo solo en mi quintita y me salvo yo solo porque si nos va bien a todos digamos, eh, nos va a ir bien a sí, todos es así eh, todos como vamos creciendo juntos viste eh, está Lorena Rizzo que pasó sí, por acá, acá está sí, claro, María que Pien, que es otra solista muy buena, está Lautaro Feldman está David Chorne está eh, Virulana que es una banda de amigos también que están también con un primer disco está Ensamble Chancho Cuerda, que es un grupo ya de más años digamos que bueno Chau Coco y Ensemble Chayocuerda quizás son lo, como los grupos que tienen más recorrido de, en el colectivo que ya tienen segundos discos claro. editados en eh, recuerda hace poquito ganó un Gardel eh, así que fu fue una gran noticia para nosotros porque fue bueno bueno al, sí. viste un, ganar un poco de visibilidad sí, sobre todo es eso eh, porque es eso lo que vos decías al principio eh, es difícil entrar en el mundo de, de los medios y de cierto consenso legitimación que sí. viste que te dan ...que te dan ciertos periodistas... ...te dan ciertos medios... ...que está bien, es así, así funciona el sistema... Eh, ...pero es difícil entrar... Eh, ...bueno, hay que ser quilombo... ...para que te llame atención, básicamente... ...yo, es, yo hay... coincido con que... ...así funciona el sistema... ...lo que pasa es que el sistema... ...en ese sentido, tiene una dosis de crueldad... ...que es muy... ...a ver, nosotros siempre la graficamos de esta manera... ...vos entras a una producción... ...porque una radio... Y siempre hay un lugar con una torre de CDs Que nadie escuchó jamás sí, sí, sí. Entonces Esa dosis de crueldad Implica que, yo no sé si chaucoco Suena bien o suena mal Llegó, como no tengo la menor idea Pum, al último escalón de la torre ah. Y vendrán otros y, y serán otros últimos escalones de la torre sí, sí, sí. El tema es Funciona así, bárbaro Pero vamos a cumplir nosotros con Sí, no, no, claro, sí o sea a ver, no, sí, no, Por eso, a ver, no, uno se puede Criticar al medio eso, Está bien, eso es cierto sí, Y sí, lo hago Pero pero también eh, me parece que hay una actitud del músico De pensar que, que a uno lo van a descubrir ¿viste? de Que va a llegar el día De que a uno, un iluminado va a agarrar De la pila de discos eh, vale, Va a decir, uy, a ver, este que está acá en el medio mm, Y lo pone aprecio. y va a decir, uy, esto es increíble No puede ser, ya tiene que estar sonando De todos lados Eh, bueno, eso no existe o no, sea, quizás no existe. en algún momento existió, pero eso no, ahora no existe, porque hay un montón de música, hay más música que nunca en la historia la humanidad, me parece talento, y talento. hay muy buena música en general también hay muy mala, pero también hay muy buena eh, entonces eh, nuestra idea con Elefante también es este es decir, bueno, loco, aprendamos a A, a gestionar nosotros nuestros proyectos, por lo menos en un principio, a causarlos, por sí. lo menos eso. Obviamente que hay managers, hay productores, hay prensas que te ayudan, pero bueno, eso es una instancia un poco quizás más eh, de, de mayor visibilidad y y de, y de um, posibilidades comerciales de un proyecto. Uh -huh. Pero en un principio uno tiene que aprender a, a, a manejarlo, a, a, a defenderlo, porque es así, va eh, es así es la lógica que se está dando hoy en día, digamos... Eh, No viste las, las no existen las compañías ya no no, no tienen este día de un tipo que busca talento eso mm -hmm. está internet para buscar talentos okay. y, y el que tiene más visitas será elegido por la varita mágica de la industria pero Eh, entonces tenemos que nosotros crear nuestras propias estructuras en ese sentido Elefante por eso es un ciclo que estamos haciendo pero también es un sello que estamos a punto Exacto. de sacar que va a ser una plataforma en internet propia donde se va a poder escuchar una radio propia donde va a haber un blog con notas de Muy gente bien, sí. que vamos a invitar donde se van a poder descargar nuestros discos nuevos que vayamos lanzando y los viejos eh, entonces va a ser toda una plataforma conjunta entre muchos músicos ya son 12 proyectos eh, y que ojalá pueda seguir creciendo eh pero bueno, es eso, crear un polo, viste, un polo de atracción, uh -huh. digamos, eh, que nosotros lo que hacemos de elefante no es decir, bueno, a ver quién quiere participar o bueno, a ver si están o no como para, para estar en el elefante. Lo que en realidad decimos en lo general es haga, ha, hagamos cosas, o sea, cosas. ¿viste? pasa que hay mucha gente, hay gente que nos escribe para tocar y bueno, hay un montón de pro, propuestas y cosas para programar y bueno, no, no podemos poner a todos, nos dan los espacios. Pero bueno, es eh, eh, decir, bueno, a ver, ¿tenés bandas amigas? Bueno, a ver, armá algo, armá otra estructura parecida, pero que tenga tu identidad, ¿está Que te sientas cómodo, que sea con tu gente. Y eso va a potenciar, va a potenciar a todo ese grupo de gente que haya y también a Elefante en un momento cuando interactuemos. Digamos, hay otros sellos amigos que estamos empezando como a tener relaciones y, y eso nos potencia, es increíble, digamos, el... el, el el potencial que tiene eso, bien. Sí. Nosotros ahora nos vamos a Mendoza, viene una banda de Mendoza para acá, otros de chicos del de fan se van para Córdoba, porque porque en estos lugares hay colectivos de personas laburando de una forma muy parecida. Uh -huh. No es una banda que hace su camino, ¿ves? son varias bandas, varios artistas, artistas gráficos, diseñadores, fotógrafos. Entonces hay todo como una un núcleo sí, de sí, gente sí. laburando alrededor, que es increíble. Nosotros con El fan de la Habitación no, labura, no laburamos. Sobre. Está Madeja, eh, que es una productora audiovisual, que nos hace los videos, y que ellas laburan de esto también, eh, y lo ven como una forma de difusión, y Ay, también, no. bueno, a veces hay, si hay un mango hay un mango, a veces no, bueno, viste cómo es esto. También hay un colectivo de diseñadores e ilustradores, que se llama Anuario de Ilustradores, Que participan en las fechas Ilustrando y dibujando en vivo O haciendo proyecciones Bueno, lo que es lo que decían hacer ellos en ese momento eh, Entonces Somos eso, un colectivo artístico Que, que trata de, de tener una propuesta bastante abierta No es, viste, bueno, somos esto Y somos un, la nueva ola Y somos los mejores uh -huh. No, somos un grupo de gente que está laburando Y somos estamos abiertos a un montón de propuestas Y... Le recomiendo a la gente que se meta en elefantenlahabitacion.com sí para chusmear un poco más. Hay como una especie de gacetilla o, o, o un texto que explica un poquito mejor lo que somos. Mejor que yo. Eh, y después hay discos para descargar. Es una página modesta, elefantenlahabitacion.com. Estamos laburando para hacer una un poco más más amplia y poderosa. Eh, y bueno, si no, pueden venir todos los domingos de septiembre, octubre y noviembre. Vamos a estar tocando... Eh, ...todos los proyectos del fan de la División... ...justo este domingo, domingo primero... ...está chaucoco Coco... Eh, ...con la banda Fulton... ...que es una banda de Mendoza... ...muy muy recontra interesante... ...bueno de hecho ahora en Mendoza está surgiendo mucha música... ...muy interesante como una ola ahí... Mira. Eh, ...de gente que tiene que ver con el rock... ...con solistas... ...hay un pibe que ahora que se mudó acá hace poco... ...se llama Juan Pini César que es excelente esta Mariana Paraguay que está que es muy buena también, eh, ahora creo que se va para Córdoba igual, no sé. si... Se... Después bueno, está la banda Fult, está mi amigo Invencible, que es como de un palo más rockero, más indie, pero pero están moviendo cosas. Hay un colectivo de cantautores mendocinos que están en capital, que son varios, o sea, de cantautores mendocinos uh -huh. que que están laburando. Entonces hay como un montón de mendocinos ahí laburando. Esta banda es parte de ese de, ese, de esa renovación de música que um, bueno, pueden verla el este domingo, eh, la entrada es, es, es a la gorra, bien. también hay un precio sugerido de la gorra, pero es con realidad si pueden venir todos, es súper abierta la propuesta, es un lugar como Vuela el Pez, que es un lugar que está buenísimo, que está súper bien ubicado, está en eh, no, Julián Álvarez y Córdoba, no sé exactamente pero, la dirección, eh, pero está en claro. un lugar súper céntrico de la ciudad, eh, y es re lindo el lugar, pueden tomar, comer algo, es, de, es nuestro como nuestra segunda casa, digamos, con elefante venimos haciendo ciclos de ahí desde desde hace dos años casi y el último anduvo re bien se recontra llenó todas las fechas así que estamos en una etapa así de crecimiento el último ciclo de hecho fue más corto fueron dos meses, ahora son tres eh, así que estamos creciendo constantemente con el Elefante eh, muy contentos porque es un laburo colectivo y, y cuando ves los resultados sí. es, es satisfactorio Rodrigo, sí. gracias por por haber venido no, gracias, y como sabes. le decimos a a todas las bandas que están laburando desde el lugar en el que lo están haciendo ustedes eh, que este sea el primer contacto a saber más de ustedes, su agenda sí, fechas, cruzando, ¿eh? seguimos, porque porque la, la excusa de poder estar programando todo el tiempo este a, a Chau Coco eh, siempre depende de, de esas pequeñas informaciones que les van siguiendo el rastro y que son como el remate a través del sonido que hace que, que la música de chaucoco vuelva a sonar una y otra vez después sí. lo podemos programar como uno de los temas este que van haciendo que van formando parte de la banda de sonido de la noche. Claro, claro, eso está buenísimo. Pero el hecho de poder saber de ustedes implica nada, que la música acompañe a la data. Bueno. Y como es tanta bueno. el laburo, pues mira todo lo que dijiste. Sí, dijo muchas cosas, pero, no, no, me gustó hablar. No, es fantástico, es, es <risa> impresionante lo que lo que se está haciendo y no y no gana la superficie de los medios. No, claro. Ese claro. es el tema. Sí, sí. Rodrigo, gracias. Bueno, no, gracias José. a vos por el espacio, la no, verdad que un placer. Nos vamos con Chau Coco. Si no pienso en volver, si te espero como el sol, si te vas, déjame así, bien. Cambia el rumbo y vale no más, pierde brillo el color, como el agua sal tiempo que no va a pasar quiere ver si vuelve pierde el mundo lo que alguna vez 50 Más aire. Discursos en 7.50. César Milstein y Flor, premios que dan más satisfacción son los que más se hacen esperar. Premios Conex 1993. Yo casi diría en términos científicos que el tiempo que tarda en otorgarse un premio es directamente proporcional a la satisfacción que produce. César Milstein Discursos con ex 1993 en 750 Cada 750 pasa al 4. Prohibido amanecer En AM750 Con un 2x1 de La Borgonia Con un 2 por 1 de Blues Made in Argentina Llegamos al Info Triste Fortuna y Barrio En 7.50. Argentina avanza. Derecho a la información. Hora 2, 51 minutos. Humedad de 59%, temperatura 17 grados, 4 décimas. El ministro de Defensa aseguró que el kirchnerismo no llegó al final de su ciclo. Agustín Rossi encabezó un plenario de la corriente de la militancia que reunió a los candidatos a diputados nacionales del Frente para la Victoria santafesino Fecino y a los postulantes al Consejo Municipal de Rosario. Más temprano, el funcionario despidió al contingente de Cascos Azules, que partirá hacia Chipre en la misión para el mantenimiento de la paz de la Organización de las Naciones Unidas. Nosotros tenemos un fuerte compromiso con lo que son las misiones de paz que encomiendan las Naciones Unidas. En el caso de Chipre, esta es la número 42, en 20 años que estamos participando en Chipre. Es una misión de paz singular porque participan hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas de los países latinoamericanos, de Brasil, de Chile y de Paraguay, debajo. ...debajo de la bandera argentina y debajo de la conducción de las Fuerzas Armadas Argentinas. En este mundo, en esta coyuntura que tenemos, en nuestro compromiso con la paz... ...no solo lo expresamos en términos de demanda y de declaración y de aspiración... ...para que exista la paz en el mundo, sino también lo demostramos efectivamente... ...cada vez que tenemos la posibilidad de participar en estas misiones. Mariano Recalde expresó que no es tan fácil que Aerolíneas pueda operar en Chile... El titular de Aerolíneas Argentinas manifestó la dificultad de que la compañía estatal de bandera tenga vuelos de cabotaje en el país vecino. Recalde ratificó la necesidad de que Lana abandone su hangar en el aeroparque y enfatizó que de lo contrario van a tener que empezar a salir desde Ezeiza. La suscripción a los Edin llegó a los 50 millones de dólares. La cifra se dio a conocer el mismo día en que se cumplieron dos meses del inicio de la operatoria. En las últimas tres jornadas de esta semana se suscribieron 164 CEDIN y se pagaron 118 certificados presentados al cobro. patria grande. Dilma Rousseff le expresó a Evo Morales su repudio por la fuga del senador procesado en Bolivia. La presidenta brasileña se refirió al escape del senador opositor Roger Pinto, cuya permanencia en territorio brasileño depende del Consejo Nacional de Refugiados del Ministerio de Justicia. Al ser informado de la fuga del político, Morales pidió a Brasil su devolución inmediata, algo que no podrá concretarse hasta que su situación esté definida. pelota Comienza la quinta fecha del torneo inicial. A partir de las 16, el puntero, Newells, se enfrentará a estudiantes de La Plata en Rosario. En tanto, a las 18.15, Tigre se medirá con Quilmes y dos horas más tarde se verán las caras All Boys y Racing. Humedad 59%, temperatura 17 grados 4 décimas. Tatiana Kushnir. 750 avanza. Derecho a la información. Algo se escucha en el medio de la noche Campana Campana Campana Gustavo Gustavo Campana Campana Campana Campana Campana Campana Campana Campana Una semana muy particular para hablar de Clarín su historia y básicamente la historia de los últimos 30 años en este adelanto de Funes el Memorioso capítulo que vas a poder escuchar completo hoy a las 23 Latinoamérica, siglo 20 el aporte de los medios de comunicación a los golpes de Estado fue secundario Un trabajo importante, sí, pero realizado por actores de reparto. Cada vez que los invitaron, armaron por encargo la escenografía para el regreso de las botas y fundamentalmente crearon el clima propicio para que millones de personas no pudieran ver que la supuesta solución del presente en realidad era el gran problema del futuro. Pero los medios no eran protagonistas, apenas operaban como gerentes de la comunicación cívico-militar que asaltaba el gobierno una vez más. En las puertas del siglo 21 las cosas cambiaron. Con el fin del neoliberalismo y la llegada de gobiernos populares el poder apeló a la guerra del papel para terminar con los que atentaban contra sus privilegios. Como ya no es posible golpear las puertas de los cuarteles, los medios, hoy en manos del poder, pasaron a jugar, ahora sí, un rol protagónico. Los que nos acusan a nosotros, esos grandes medios que allá y aquí, cuyos dueños son representantes de la burguesía y del imperialismo, la gran mayoría, y nos acusan a nosotros de ser represores de las libertades, de perseguir prisiones... Eh, de perseguir periodistas, de cerrar medios, de hacer censura a los medios. Nos acusan a nosotros, pero ellos callaron ante las persecuciones, ante los asesinatos, ante los desaparecidos, ante las dictaduras. Apoyaron golpes de Estado, apoyaron el saqueo de estos pueblos. Son unos farsantes. Y unos cínicos se atreven a acusarnos a nosotros de tiranos. Ellos que apoyaron las dictaduras más crueles de este continente. ¡Cinismo! La prensa abusiva ha sido vencida. Rafael Correa. Esa prensa que ante la derrota contundente de la derecha y los grupos conservadores se ha convertido en un actor político beligerante contra los gobiernos progresistas y que arremete en forma ilegítima, deshonesta, prepotente contra las conquistas democráticas de nuestros pueblos. Hay perdón, pero no olvido. Tenemos que aprender del presente y de la historia. Luchar por una verdadera comunicación social en la cual los negocios privados sean la excepción y no la regla. Donde la libertad de expresión sea un derecho de todos y no el privilegio de oligarquías que heredaron una imprenta para poner la nombre de empresas fantasmas en Islas Caimán. Nos toca vivir un mundo donde los pobres son menos libres, por lo menos potencialmente, aunque le ofrecemos, José Mujica, las garantías teóricas de una libertad infinita que después no podemos practicar. La libertad en el pensamiento, en el uso de la imagen, en la comunicación, Esa lucha permanente y siempre amenazada y siempre limitada. La libertad de dar oportunidad a los que no tienen. La libertad para los que se sienten olvidados y pisoteados. La libertad frente a los que son más fuertes. La libertad como un compromiso, como una forma atrevida de vivir y darle sentido a la existencia. Una de las jugadas políticas más audaces de la última década fue terminar con la ley de radiodifusión de Videla y crear las reglas de juego de la propia democracia. Estoy absolutamente convencida de que esta prueba a la que va a ser sometida nuestra democracia... ...presentación del proyecto de la ley de medios... ...va a salir victoriosa la democracia. ¿Y saben por qué? Porque creo que han sido demasiados años los cuales todos, no solamente quienes trabajan en política, tienen responsabilidades institucionales, sindicales o empresariales, han visto coartadas sus libertades al no poder escuchar su voz. El poder se quedó sin aliados en los gobiernos para poder apuntalar cada uno de sus intereses. Entonces buscó nuevos socios, el del poder judicial son jueces absolutamente comprometidos con los intereses del grupo Clarín por lo tanto así así actúan es ¿eh? bochornoso es sinceramente Martín Sabatera. una ley que todos los argentinos y argentinas necesitamos una ley que mejora la calidad de la democracia frenada por la justicia cautelar con decenas de cautelares la... intentaron dilatar los tiempos hasta que puedan contar otra vez con urnas, amigas que les devuelvan el poder. Clarín se plantó como el único enemigo de la ley de medios en la Argentina del presente. Los canales que menos le gustan al gobierno son los que más te gustan a vos. Todos queremos cambiar la ley de la dictadura, pero para mejor, cambiemos la ley de medios cargos. Todos los grupos que no se adecuaban a la ley ...ya presentaron su plan de trabajo en el marco de la nueva normativa. Incluso, el socio de Clarín, el dueño del 40% de cablevisión. Ahora, el ex socio de la última dictadura y del menemismo... ...el grupo que encontró atajos legales y no legales para sustentar su poder... ...fijar posición dominante en el mercado y asfixiar a la competencia busca derrotar la decisión del Parlamento. Ya no es un desafío a ver si podemos ser más plurales y más diversos. Es un desafío a la democracia misma. Si realmente puede haber algún sector, si realmente puede haber un grupo económico, si realmente puede haber alguien que esté por encima de los tres poderes del Estado. Yo sinceramente creo que esto... Es un desafío muy grande. Pero para entender su presente hay que conocer su pasado. Ari Lijalat dirigió el documental Clarín, un invento argentino. Y con él vamos a recorrer los detalles más importantes de una historia que nació a mediados de la década del 40. Clarín nace el 28 de agosto de 1945, digo nace porque ese es el primer día que, que sale Clarín a la calle, y es la creación de un dirigente político para hacer política entendiendo la política del siglo XX como un lugar en el cual los medios de comunicación empiezan a tener un rol muy muy preponderante. Digamos. Hablo de Roberto Noble, una de las figuras centrales de la política argentina en la década del 30, ministro de gobierno de la provincia de Buenos Aires, ...que se había retirado de la política activa en 1939... ...y seis años después aparece con esta novedad que fue Clarín el 28 de agosto del, del 45... ...con lo cual el origen de Clarín es muy similar al origen de la mayoría de los diarios de la Argentina... ...tiene que ver con personajes de la vida política que les interesa seguir haciendo política... ...a través de medios de comunicación, digamos, la historia de, de La Nación con Marco Dovemi ...es exactamente la misma... Ese origen político de, de Clarín, digamos, se mantiene no solo durante toda la vida de Noble, digamos, que dura hasta 1969 cuando Noble muere, sino que se profundiza cuando muere Noble en 1969 porque Clarín queda directamente controlado por un partido político ya directamente, que era el desarrollismo... Eh, cuya cabeza visible era Arturo Frondizi, pero cuya cabeza intelectual y cuya cabeza ejecutora en distintos planos y sobre todo en el plano de Clarín fue Rogelio Frigerio, o sea que estamos hablando de un medio de comunicación como un diario como Clarín, que primero fue creado por un político para incidir en la política, después fue controlado por un partido político para incidir en la política, y cuyos... Eh dirigentes principales actuales, estoy hablando de Héctor Mañeto, ingresan al diario Clarín en 1972 como militantes de ese partido político, o sea, Mañeto en 1972 era un joven contador que había eh, digamos que era parte del núcleo de, de cercano a Rogelio Frigerio y Rogelio Frigerio lo hace ingresar a Clarín justamente como contador para ordenar una serie de cuentas porque Clarín no andaba bien financieramente en ese momento. Eh, el periodo que va de 1972, que es cuando entra Mañeto, hasta 1982, que es cuando Mañeto definitivamente termina quedándose con todo el control de del diario, son esos 10 años, y en el medio está la dictadura de 1976, digamos. Eh, lo que sucede con, con Clarín, como con el resto de los grandes diarios de la Argentina en 1976, es que hay un pacto con la dictadura militar que tiene varios planos. Primero, el acompañamiento sistemático a todo lo que fue el proyecto político y genocida de la dictadura militar a través del silenciamiento de sus crímenes. Ese silenciamiento de sus crímenes tuvo su contraparte en la entrega por parte de la dictadura militar de la única fábrica de papel que existía en Argentina, de papel prensa, a los tres principales diarios, Clarín, La Nación y La Razón. Y la foto de la inauguración de esa fábrica es la prueba de esa alianza, porque la foto es Ernestina Herrera de Noble por parte de la Nación, Bartolomé Mitre, de eh, perdón, la foto es Ernestina Herrera de Noble por parte de Clarín, Bartolomé Mitre por parte de la Nación y Jorge Rafael Videla cortando la cinta inaugural de la, de la fábrica. Eso le permite a Clarín atravesar la dictadura... Eh, ...y entrar a la democracia en 1983 con dos cambios fundamentales. Uno, siendo el principal diario de la Argentina a partir de 1983. Claramente, si bien, si bien era de mucha importancia antes, entra a la democracia como el principal diario de la Argentina. Entra teniendo el control sobre la única fábrica de papel, con lo cual de esa forma tiene un control efectivo sobre el resto de los diarios del, del país... Y un cambio fundamental que ocurre en 1982, que es que Mañeto, que había entrado como un militante desarrollista al diario Clarín, toma tanta importancia en el diario que logra expulsar al desarrollismo después de la guerra de Malvinas y quedarse efectivamente él junto con Ernestina con el, con el control del, del diario. Y ahí el diario eh, pasa de ser... Eh, Digamos, si bien había mantenido durante toda su vida una, un balance entre los negocios y la política, eh, a partir de que Mañeto toma efectivamente el control del diario, eh, deja de ser una, una incidencia política doctrinaria, como la había sido durante la vida de Noble y durante el control que había tenido el desarrollismo, para eh, tener incidencia política en función de sus propios negocios. Y eso es el, el cambio fundamental que se da entrando a la democracia. Increíblemente, el poder del desarrollismo crece en Clarín a partir de comenzar a transformarse en una fuerza política cada vez más debilitada en las urnas. Desde el derrocamiento de Frondizi cayó el MIR. Desde el derrocamiento de Frondizi se paró Clarín. Bueno, es muy impresionante esa, esa cuestión, porque había, había una famosa frase en esa, en esa época que era que el el MIR tenía más lectores que votantes, ¿no? Eh, si uno quería hacer la relación entre Clarín es el vocero del desarrollismo y el desarrollismo en su performance electoral, queda muy claro que Clarín cada vez tenía más lectores y el desarrollismo le iba cada vez peor. Pero a pesar de eso, o sea, el control efectivo del desarrollismo sobre Clarín y sobre todo sobre el área económica del, del diario como como instrumento de presión para todos los gobiernos en, en política económica siguió funcionando y el ingreso a Clarín de cuadros muy importantes del desarrollismo estoy pensando en Oscar Camilión, por ejemplo que fue el secretario de redacción de Clarín entre 1965 y 1972 era, como, como el mismo Camilión me contó eh, echar luz sobre el desarrollismo, digamos DC, yo creo que era consciente de esta, digamos de esta inexistencia o irrelevancia electoral después de su, de su derrocamiento y Clarín era de alguna forma el único el único diario de gran tirada nacional que seguía poniendo en primer plano al desarrollismo y a Frondizi y a Prigiero como actores políticos del, del país, digamos, la, la explicación que da Manieto de por qué él empuja la salida del desarrollismo de Clarín es justamente dice Manieto eh que si el si Clarín seguía pegado al desarrollismo iba directamente al fracaso por la inexistencia política del desarrollismo mismo, digamos. Frigerio se presenta a elecciones en democracia y no llega creo que al 1 o 2% en, en, en las elecciones, con lo cual es, eh, es, es interesante o sea, esa cuestión. Lo, lo que sí es cierto es que a pesar de la, digamos, a pesar de, insisto, de la, de la declinación absoluta del desarrollismo y de Frondizi como figura política en términos electorales, digamos, el desarrollismo controló la línea editorial de Clarín durante, digamos, de 1969 a 1982, digamos. Es una cantidad de años muy importante y si uno ve las, eh, insisto, sobre todo la parte económica del diario, se da cuenta el nivel de presión que quería ejercer el desarrollismo sobre la política económica del país, no a través de los votos, sino a través de la presión y el lobby que, que se podía ejercer a través de un diario como Clarín. ¿Cuál fue el rol de Oscar Camillón en la historia del diario? La historia de Camillón es súper interesante, porque los orígenes de Camillón están en el conservadurismo cercano a Solano Lima, que Solano Lima termina siendo después este eh, vicepresidente de, de Cámpora, pero digo, de los orígenes conservadores de Camillón después lo acercan como un gran cuadro intelectual de la derecha al, al desarrollismo y es el hombre puesto por Frondizi y por Frigerio a conducir Clarín Todavía cuando Noble vivía en 1965, cuando Noble muere en 1969, Camilón queda con muchísima responsabilidad dentro del, del diario. Y algo que cuenta Jorge Asís en su, en su novela Diario de Argentina es que Camilón tenía un, una historia de, de amor, una fe, de, o era amante de, de Ernestina Herrera de Noble y que esa puede haber sido una de las razones por las cuales Camilión dejó de ser secretario de redacción de Clarín en 1972. Camilión siguió vinculado a Clarín más allá de, de su salida, en cuestiones editoriales, en cuestiones empresariales y como asesor, y además seguía formando parte del, del desarrollismo, y lo que hizo el desarrollismo durante la dictadura, digamos el desarrollismo fue un partido que, así como tenía una muy escasa capacidad electoral, tenía una muy alta... Eh, No sé, no sé cómo en qué palabra plantearlo, pero el desarrollismo quería a toda costa aceptar cargos en cualquier gobierno que se los diera. Sí. Y hay un documento interno del desarrollismo de, de durante la dictadura que efectivamente dice si nos ofrecen cargos, aunque sea una dictadura militar, nosotros este, podemos desde esos cargos eh, impulsar las políticas económicas que nosotros queremos tomar. Esa es como la, la justificación de por qué el desarrollismo aceptó cargos durante la dictadura y el caso de Camilión fue uno como embajador en, en Brasil, que era un, un cargo importante de las relaciones entre ambas dictaduras. A partir de 1976, una fábrica de papel a cambio de silencio cómplice a lo largo y a lo ancho de la última dictadura. En 1978 hay una historia muy interesante, que es una visita de la asociación interamericana de prensa al al país y una entre serie de entrevistas que hacen los dos directivos de la Sociedad Interamericana de Prensa, de la CIP, que son Ignacio Lozano y Diego Garcito, con distintos directivos de diarios. Y lo que reciben de directivos diarios es una frase tremenda, que es que la seguridad nacional está por delante de la libertad de expresión. Eso es lo que le dicen estos directivos. Eh, lo que en realidad es esa frase es justamente ese acuerdo a través del cual sobre dobladaría nación silenciaron los crímenes dictatoriales a cambio de una fábrica de papel digamos es tan crudo como eso